más vistosa como el segunda porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información por eso es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión Levantemos presidente. Bienvenidos hermanos ecuatorianos, tomen asiento por favor. Les rogamos eh, silencio a todos los eh, invitados, queremos eh, indicar que en esta quincuagésima quinta cadena nacional que se origina desde el salón de actividades de la ilustre municipalidad del cantón Penipe que hoy cumple 24 años de cantonización Damos la más cordial bienvenida a cada uno de los señores ministros que acompañan al señor presidente constitucional de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Queremos resaltar para el día de hoy la presencia de cada uno de los medios de comunicación de la provincia de Chimborazo que nos acompañan, Radio Fantástica, Radio La Voz de Riobamba, Radio IH, Radio Herpe, los canales locales 1329, a los compañeros trabajadores en medios de comunicación de los canales nacionales, de la prensa escrita y de todos los medios alternativos que nos acompañan como la Escuela Radiofónica Popular del Ecuador. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy la Secretaría General de Administración y Comunicación ha invitado como periodista para participar en este diálogo a la compañera Bélgica Chela, coordinadora de Radio Herpe, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Invitado como actor social, el presidente de la comunidad de Paliktawa, el compañero olger huamán Como promotor de turismo comunitario, invitado el compañero Jorge Totoy, Como Presidenta de las Organizaciones Juveniles del Cantón Guano, la compañera Anita Guamán. Queremos agradecer a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores de la provincia del Chimborazo que nos acompañan. Radio Nacional del Ecuador, Estaciones Quito y Guayaquil emitiendo la señal. Francisco Estéreo, América a nivel nacional, Canela, La Luna, La Tacunga, HCJB, Caravana, Grupo Radial Delgado, Tulcán, Imperio, Escándalo, Universitaria de Loja, Más, La Voz de Imbabura, San Francisco, Telégrafo, La Prensa, Élite, Positiva, Fiesta, Herpe y Corape. De igual manera, queremos agradecer a las distintas emisoras que se enlazan a través de la cadena de OPE a nivel nacional, Radio Élite, RSN, Universal, Radio La Voz de Milagro, Calidad, en santa elena Paraíso, Caracol, Genial, en la provincia manabí Marejada, La Voz de Puerto Viejo, Zenit, C de Café, Mega Estación, Mar, FB, Arena, Eloy, Alfaro y Libertad, en Esmeraldas, Unión y Caribe, en los Ríos, Ondas Quedreñas, AM, FM, Estéreo Sonido, Radio Rey, Libre y Sibimbe de Ventanas, en El Oro, RU, Ego, Sonocolor, Ovación, Génesis, Infinito, Superfuego, Camila en Guaquillas y La Voz de Arenillas en Arenillas en la provincia de Santo Domingo, de Los Sáchilas Radio Estéreo Colorado, en Carchi, Ondas Carchenses en Loja, Radio Ecuazur, El Buen Pastor y Estéreo Macará, en Bolívar Espacio, Estéreo San Luis Raíces y Soberana, en chimborazo Fantástica La Voz del Volcán, La Voz de Payatanga, Radio Ecos de los Andes en Cotopaxi, Élite Bonita y Ecos del Pueblo. Carchi, La Voz Estelar, La Voz del Pueblo, JP Radio. En Imbabura, Imperio, Radio Bocú. En Tunguragua, Colosal. En Orellana, nos acompaña Alegría y Radio Tucán. En Napo, Radio Ideal. En Pastaza Interoceánica, canina Radio. En Sucumbío, Radio Bonita. En Morona, Santiago, Radio Morona y La Radio. Y en Galápagos, Radio Mar. más y bienvenido, compañero presidente. Imanaya, Penipe. Yaqui, te apipas, caipí mi canche, a pesar de los problemas que estamos, presidente. Ari, Ari, gracias, Emilio. Bueno, buenos días a todo el Ecuador, aquí desde esta hermosísima ciudad de Penipe, Cantón, de la provincia de Chimborazo, que junto con Pelileo, en Tunguragua, Baños, ha sido de los más afectados por este coloso que se llama Tunguragua. Pero, como decía Bolívar, en el terremoto de Caracas, terremoto que fueron los factores fundamentales para que se derrote el primer intento de liberación de América Latina porque se había declarado la independencia de Caracas en 1811 me parece, o 1810, y a los cuatro meses surge ese tremendo terremoto y viene las voces de siempre, no a decir que era castigo divino por haber querido ser libres, por haber des de querido desobedecer la voluntad del rey Bolívar encima de las ruinas de la Catedral de Caracas, que se derrumbó por ese terremoto, dijo, si la naturaleza se opone a nosotros, lucharemos contra ella y la venceremos. Lucharemos contra la naturaleza, si es necesario, compatriotas, y juntos la venceremos. Así que, Penipe, un inmenso abrazo de solidaridad. Felicitaciones en tu vigésimo cuarto aniversario de cantonización y a todos los hermanos ecuatorianos que han sufrido por las emergencias, tanto del volcán Tunguragua, cuanto por las inundaciones en el litoral, cuenten con la presencia solidaria del gobierno, de su gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y de aquí de Penipe, un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria, porque nunca nos olvidamos tampoco de esos 3 millones de hermanos y hermanas viviendo por diferentes circunstancias fuera de la patria, pero la gran mayoría de ellos expulsados socioeconómicos de la patria que los vio nacer, porque han tenido que buscar en otras tierras un futuro mejor, que tal vez no lo avizoraban en su propio país. Tenemos que cambiar esta situación, es uno de los grandes desafíos, solo quiero decirle a ellos, estamos poniendo la casa en orden, estamos avanzando y rápido, por supuesto, hemos hecho mucho, pero todavía no lo suficiente, falta muchísimo más por hacer. Como siempre, compatriotas, empezaremos con una rendición de cuentas, la obligación de todo mandatario, yo soy sencillamente un servidor de ustedes, los dueños de este país, los dueños de esta democracia son ustedes, el pueblo ecuatoriano el presidente, algunos lo llaman el primer ciudadano de la nación, no me gusta mucho esa denominación, prefiero que me llamen el primer servidor de la nación, porque mandatario significa tan solo el que obedece, el que recibe el mandato del mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Y como mandatario de ustedes, como primer servidor de ustedes, compatriotas, es mi obligación rendirle cuentas de qué es lo que hemos hecho para cumplir con ese mandato durante la semana que pasó. Como ustedes saben, el sábado 2 de febrero, lo informamos ya en la cadena radio en Ambato, estuvimos en la misa de Acción de Gracias y Bendición de las Flores, Frutas y Pan. Es una fiesta maravillosa que la estamos proyectando a nivel internacional. Eh, pudimos traer una comparsa de Brasil para esta ocasión, entonces la estamos internacionalizando. Felicitaciones a Fernando Callejas, alcalde de Ambato, Fernando Naranjo, prefecto, a todo el pueblo de Tungurahua y particularmente de esa bellísima ciudad Ambato, porque una fiesta realmente hermosa. Felicitaciones al arquitecto, a Curia me parece que se llama, que es el que diseña la alegoría para el altar, no hecha con flores, frutas, panes y granos secos, y una verdadera obra de arte. Entonces muchas gracias también por toda la acogida que nos dieron. Después a las 10 de la mañana hicimos la cadena radial de Jambato, y después, y esto quería llegar porque el otro ya lo informé, tenía que ir a participar del Carnaval de Chimbo, donde estaba como Prioste, Prioste Mayor también, el general de la FAE, Alonso Espinosa, entonces eh, nos invitó muy cordialmente a la fiesta, lo mismo el al alcalde de Chimbo, y ofrecimos ir, a mí me encanta participar en todas estas expresiones culturales, expresiones de alegría de nuestra gente. Lastimosamente el paso estaba cerrado, eh, teníamos que ir en helicóptero, tratamos de ir por el lado de Guaranda, cerrado, dimos la vuelta al Chimborazo por el lado de Rubamba, cerrado, Tuvimos que regresar después de una hora, una hora y veinte de vuelo a Ambato y fue imposible llegar a Chimbo. Así que mil perdones Chimbo, el próximo año trataremos en primer lugar de estar en los carnavales de Chimbo, pero reciban un inmenso abrazo y bueno, adelante con esa celebración, con esa expresión de alegría que es el carnaval de Chimbo. Ustedes saben que siempre los llevamos presente, incluso ya hicimos un gabinete en la ciudad de Chimbo. El día domingo 3 de febrero, pues continuamos con las participaciones en los diferentes carnavales fuimos al carnaval de guaranda también una maravilla ese carnaval la alegría de la gente guaranda repleto y lastimosamente tuvimos que salir también un poquito antes de lo esperado porque se estaba nublando el cielo y no hubiéramos podido salir con el helicóptero ustedes saben nuestro país tiene un clima bastante difícil, lo cual también es una ventaja no porque eso nos permite tener diferentes eh paisajes vegetaciones etcétera no. En todo caso, se estaba cerrando el tiempo, salimos un poquito antes y fuimos a La Maná, donde pues nos entregaron las llaves de la ciudad y también participamos de camparsas de carnaval y fue una fiesta maravillosa. Así que un inmenso abrazo para Guaranda, para su alcalde Alberto Coles, para el señor prefecto, para todo el pueblo guarandeño y bolivarense en general y para todo el pueblo lamanense, La Maná, Cantón La Maná. ¿Dónde está el Cantón La Maná, mi querido Emilio? En la provincia de chimborazo Provincia de Cotopaxi, Emilio, hay que conocer nuestro país. ¿Ok? Es un cantón subtropical y tropical de la provincia de Cotopaxi, junto con Pangua, que es el otro eh, cantón subtropical y tropical de Cotopaxi. Entonces, fíjense, Cotopaxi siempre se identifica como una provincia de la sierra, pero también tiene costa. ¿Y qué costa? La maná es un cantón riquísimo, ¿no? con una tierra muy pródiga Entonces, un inmenso abrazo a Sandra de la Torre, alcalde de La Maná, a todos los lamanenses, al señor gobernador de Cotopaxi, que nos acompañó también, Fernando Cáceres, al señor prefecto César Humajinga, y a todo el pueblo de Cotopaxi, especialmente de La Maná, por esa acogida que nos dieron y por participar con ellos en esa alegría del carnaval. El lunes 4 de febrero y martes 5 de febrero, pues, fiesta de carnaval, nos quedamos descansando con la familia en Salinas y un inmenso abrazo a Salinas de toda la península. Nunca he visto tanta gente en Salinas y en la península. ¡Qué éxito! ¿Cuánta gente fue a disfrutar de la península? Parece ser que mientras los pelucones o Aquil más oponen a que la gente vaya a Salinas, más gente le va a Salinas. Así que síganse oponiendo nomás pelucones, que le están haciendo una buena propaganda a la península y a los balnearios Salinas, Libertad y a la propia Santa Elena, ¿verdad? Y en buena hora, si también fueron general Villamil Playa, ese es un cantón de la provincia del Guayas, una de las mejores playas del país y uno de los mejores climas del mundo. Siempre playas está ahí, una maravilla. Pero pareciera ser que para los pelucones de Guayaquil, playas empezó a existir cuando se provincializó santa Santelén. Entonces, en rechazo a la audacia, al irrespeto de los peninsulares, dijeron, ya no vayamos a Salinas, vamos a playas, en buena hora. Pero ojalá que no se acuerden solo de playas, playas siempre estuvo ahí. Ojalá que no se acuerden solo de playas cuando quieran es castigar a los demás, ¿verdad?, o a la que no se acuerden solo de pozores de a puerto del morro cuando quieran es rechazar a los peninsulares por los sad de haberlos desobedecido y haber querido ser provincia y dicho se de paso pozor y puerto del morro dos lugares también extraordinarios en el golfo de guayaquil con una riqueza en manglar en biodiversidad extraordinaria son parroquias rurales de guayaquil es decir son parte de la ciudad de guayaquil vaya a si alguna vez la han parado golpe hecho caso ahora como han querido castigar a la península están tratando de desarrollar esos poblados. En buena hora, queridos compañeros de playas, de pozores, del morro, aprovechen nomás, aprovechen que los pelucones ahora sí se están preocupando de ustedes y traten lo más pronto de ser independientes, autónomos, para que por la próxima vez que se pongan bravos no traten de dejarlos votados como han tratado de dejar a, a Salinas, a Santa y a Libertad. En todo caso, los peninsulares han demostrado que pueden seguir adelante por sí solos. Un inmenso abrazo, una inmensa felicitación. Y los pelucones de aquí, por favor, sigan haciendo la campañita por celulares, por internet, de que la gente no vaya a la península, que no la gente no vaya en Salinas, como nadie les hace caso, y el pueblo tanto lo rechaza, mientras más propaganda en contra hacen, más va la gente a Salina, más va la gente a la península, y se benefician todos los peninsulares. Así que sigan con su campaña ridícula, porque eso beneficia a la península. Felicitaciones Salinas, Libertad y Santelena por el exitazo de las fiestas de carnaval. Y el miércoles, obviamente, retornamos a las actividades de trabajo, después de estas cortas vacaciones, martes, lunes y martes, recuerden hoy día por para recuperar el feriado es día laborable, todas las instituciones del Estado, privadas, etcétera, deben estar trabajando y denuncien si alguna no está trabajando, sobre todo si son públicas, por favor, los primeros llamados a hacer cumplir sus derechos son los ciudadanos cotidianos, comunes y corrientes, yo no puedo estar controlando todo, hasta el último bur burócrata que llega a tiempo, que trate bien a la gente, son ustedes los que tienen que hacerse respetar, compatriotas. Y hoy sábado, recuerden, es día laborable. Entonces estuvimos ya antes de las 9 de la mañana en el despacho, realizamos actividades de despacho, a las 11 de la mañana firmamos el decreto número 902 que reforma el decreto 486 para la regulación de la pesca incidental del tiburón. Y aquí nuevamente, como la prensa, como cierta prensa ha destrozado las noticias. Créanme que el control de tiburón es éxito total. Por primera vez hay verdaderas regulaciones y controles. Yo he llegado a escuchar y a leer que se dice que incluso la el decreto 486, que permitía la comercialización de las aletas de tiburón, capturado ya. o sea Si ustedes pescan, de repente van a capturar un tiburón. Lo que había antes es el absurdo de que se lo obligaba al pescador a quemar la aleta. No la podía comercializar, lo más caro el tiburón costaba 100 dólares, la aleta costaba 60 dólares, el cuerpo 40 dólares. Entonces es inevitable, si ustedes botan la red, etcétera para pescar dorado o lo que fuese, capturar de vez en cuando un tiburón. Entonces, ¿qué se decía antes? Boten las aletas por el fanatismo algunos ecologistas y solo comercialicen el cuerpo. ¿Qué es lo que pasaba? Que nadie le hacía caso es absurdo, absurdo por todos lados, incluso económico. A mí como economista no me pidan hacer tremendo absurdo. Si ya está capturado el tiburón y es inevitable esa pesca incidental, ¿cómo yo le voy a decir que quemen las aletas? Pues, ¿no? Entonces lo que se hacía era el aleteo. Se capturaba tiburón en alta mar, se le cortaba las aletas, se botaba el cuerpo, que era lo más barato, y las aletas se contrabandeaban. Para transparentar todo eso, lo que dijimos es que se permita la comercialización de las aletas del tiburón ya capturado. Por un periódico dijo que lo que habíamos permitido era la pesca incidental. Siempre ha estado permitida la pesca incidental. Es imposible prohibir la pesca incidental, a no ser de que prohí prohíban la pesca. ¿Sí me explico? Porque significa que co cogen dorado y de repente sale un tiburón. Si quieren evitar que pesquen un tiburón de vez en cuando, tendrán que prohibir la pesca del dorado y eso sería una barbaridad. Y se han dicho tantas cosas como, por ejemplo, que esto alentó la pesca de tiburón en Galápagos. Por favor, Galápagos tiene un régimen totalmente aparte. Este decreto solo tiene vigencia para el sector continental. Se dijo, un diario tituló el decreto 486 permite la pesca incidental. La pesca incidental siempre ha estado permitida. Les insisto, grábense bien, pueblo ecuatoriano. Queridos amigos peregrinos y reporteros, yo sé que muchos de ustedes no son los que dicen estas barbaridades, pero aunque sea para que le digan a, a los jefes de noticias esas cosas, ¿sabes qué? Escriban cosas coherentes, ¿no? La pesca incidental siempre ha estado permitida y es inevitable mientras haya pesca. Es decir, cogen, tiran una red, va a salir pescado de diferente naturaleza, entre ellos de vez en cuando un tiburón, ¿verdad? Pero no es que están pescando tiburón deliberadamente y eso sí estamos controlando, que no haya pesca ilegal de tiburón. Siempre hubo pesca incidental. Lo que permitió el decreto 486 es que se comercialicen las aletas de ese tiburón capturado y no continuar con un absurdo como por ejemplo, el que se veía, boten las aletas y solo comercialicen la carne, nadie hacía casi lo que se daba a ver el aleteo y el contrabando de las aletas. Entonces, con el decreto 486 se aumentaron controles y, y se registró, se levantó estadísticas sobre los tiburones capturados. En cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se han capturado cerca de 54.000 tiburones. Esto por se puede parecer muchísimo. Esto es apenas 2.8% de la pesca total, lo cual ratifica que fue pesca incidental. Recuerden que hay más de 20.000 embarcaciones artesanales en el Ecuador en cuatro meses, que esas 20.000 embarcaciones artesanales hayan capturado solo 54.000 tiburones, significa que cada embarcación en promedio en esos cuatro meses capturó menos de tres tiburones. Eso es claramente incidental. Entonces, gracias a Dios, como lo predijimos en su momento, el decreto funcionó bastante bien, cada vez mejoramos más los controles, cada vez evitamos que haya pesca deliberada y que solo quede la pesca incidental. Por esa razón hemos extendido indefinidamente la vigencia del decreto que permitió la comercialización de las aletas de los tiburones ya capturados incidentalmente, y con los controles respectivos, controles que, les insisto, cada día estamos mejorando más. Entonces, esto se realizó, la firma de este decreto se realizó el miércoles 6 de febrero a las 11 de la mañana en Carondelet. Bueno, luego tuvimos la reunión con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, el Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, para el Plan de Obras Públicas en el próximo cuatrienio. Es un plan que llega a los 3.000 millones de dólares, en este momento ya tenemos 82 obras en construcción. Recuerden que el gobierno solo se encarga de la red principal, las redes secundarias y terciarias están a cargo de los consejos provinciales, esa red principal es 8.000 kilómetros, Estamos reparando o construyendo el 25% de esa red en apenas un año. La cuarta parte de lo que se ha hecho en toda la historia del país lo estamos haciendo en solo un año, reparando o construyendo. Están 82 proyectos en marcha, la gran mayoría marcha bastante bien. Lo que pasa es que siempre con 82 proyectos y con todo el caos que encontramos, por ejemplo, la troncal amazónica tiene 26 contratistas. Imagínense cómo en vez de un solo contratista, dos o tres, 26. Siempre va a haber alguno que falle y la prensa va a sacar ese que falló, ¿verdad? Entonces, pero en general, esa reconstrucción vial está marchando bastante bien, los puentes de Emeraldas, los puentes de Bahía, el cuarto puente sobre el río Babaoyo, en lo que se llama el puente de la Unidad Nacional, también ya está licitándose, eh, el aeropuerto de Santa Rosa, el aeropuerto de Tena, el aeropuerto de Santa Rosa ya se empezó la construcción, el de Tena ya está todo listo y en los próximos días empezaremos. Entonces, todo esto es parte de la plan de obras públicas que tiene el gobierno. Plan que alcanza 3.000 millones de dólares, que es una cifra realmente alta. Estamos buscando el financiamiento porque nada impide técnicamente que el Ecuador tenga autopistas como la del primer mundo. Entonces estamos haciendo todos los esfuerzos, no solo para la reconstrucción vial del país, sino para de una vez por todas tener vías de primer orden, minimizar los accidentes de tránsito, el tiempo de traslado, etcétera Es decir, tener autopistas, sobre todo con hormigón, hormigón rígido, para que duren 30, 40, 50 años, y no como ahora que se hacen de asfalto, hay un tráfico pesado y a los 3, 4 años ya no sirve la carretera. Entonces todo eso estuvimos planificando en esta reunión. Luego, eh, renovamos la declaratoria de estado de emergencia en Tunguragua, Chimborazo y Bolívar por erupción del volcán Tunguragua. De acuerdo a la Constitución, las emergencias solo duran 60 días, entonces tenemos que renovarlas cada dos meses y, Hemos renovado la emergencia, quiere decir que todo este sector está en emergencia, lo cual permite muchísimas cosas. Agilitar procesos de contratación, que la mala fe dice que ahí está. Pa, eh, las emergencias se declaran para evitar eh, controles. Señores, controlen lo que le dé la gana. Pero no esperar 8 meses, 10 meses para comprar las ambulancias que, que se requiere para la emergencia. Y gracias a esa emergencia ustedes pueden asomarse en este local y ver 10 ambulancias que existen para todo el sector. Gracias a esa emergencia se liberaron fondos para el señor alcalde de Penipe, y ustedes pueden ver cómo se llama este Pailodera retroexcavadora, ¿cómo se llama el que el que tienen acá afuera? ¿Dónde está, Juan? Retroexcavadora para despejar los caminos. Nada de eso se pudiera hacer si no existe el decreto de emergencia. Entonces, con el decreto de emergencia hemos podido avanzar muchísimo en la zona de Volcán Tunguragua. Quiero decirles que se ha funcionado bastante bien, con mucha eficiencia, con mucha coordinación. Ya vamos a el informe, hay raciones para dos meses, y se ha movilizado adecuadamente a la gente, a los albergues, etcétera Pero les insisto, cuando las cosas funcionan bien no son noticias. Nos, si hubiéramos fallado en la emergencia de Tunguragua, ya vieran los titulares de los periódicos. Pero pregúntenle a la gente, pregúntenle a los gobiernos locales, como nunca antes ha habido una acción coordinada y bastante eficiente en función de la población afectada por la erupción del Tunguragua. Y se están dando ya soluciones definitivas, ya las voy a informar. Por ejemplo, inauguración de seis albergues, entrega de casi 200 casas, ¿Saben cuántas casas se han entregado en los nueve años que lleva la emergencia de Tunguragua? Antes de nuestro gobierno. ¿Cuántas casas se habían entregado para los damnificados, para poderlos reubicar? Ninguna. Cero. Así ha sido la decidia En el primer año el gobierno de Revolución Ciudadana ya en entregamos casas prototipo y ahora ya vamos a entregar a la ciudad la entera, 185 casas con patriotas. En PENIPE. También tenemos en PENILEO otro programa de vivienda. Bien, eh, luego pues a las cuatro nos reunimos en una reunión de trabajo con el equipo de Semplares para preparar el taller que íbamos a tener el día viernes con las universidades. El día jueves 7 de febrero de las 7 y 15 tuve la entrevista con Radio Quito con dos periodistas, Miguel Revenera y Ana Maldonado. Sinceramente, ustedes saben que no es mi estilo, quiero solicitar muy cordialmente esos dos periodistas. Por fin, a los tiempos, una entrevista seria que trata temas profundos y no las simplonadas de siempre, ¿no?, ¿Y por qué se peleó con Evo? ¿Y por qué el enemigo Guayaquil? ¿Y por qué le dijo pelucona? Me explico. O sea, ya empecemos a discutir las cosas trascendentales de este país. Yo llevo más de 100 horas, más de 120 horas de estas intervenciones radiales, y se han dicho muchísimas cosas aquí, pero tienen que acordarse de cuando tal vez eh, perdí la paciencia y puse en su sitio a alguien, ¿verdad? Y cómo transforman las cosas, ¿no? Le dijo vieja pelucona una noble dama guayaquileña que se encarga de trabajar con los hombres de, los enfermos desamparados. Y se le olvida el pequeño detalle decir que fue candidata asambleísta por los socialcristianos y obtuvo menos del 2% de los votos. Así que una posición política obtuvo una respuesta política, ¿verdad? Pero se quedan en esa simplonada. Ya vamos a lo profundo. Y quédame que esta entrevista me reconfortó muchísimo porque fue una entrevista de temas profundos. Así que yo sí quisiera agradecer a Radio Quito y en particular a esos dos periodistas, Miguel Revenera, Ana Maldonado, por demostrarnos que todavía existen en el país periodistas serios, objetivos, que cumplen con su labor de informar, que no son figuretis y no quieren parecer como los machos, los reyes de la selva, los tarzán de la selva y no me llegan ni a Tarzán de Bonsai, ¿verdad? Entonces, cuidado que por decir esto ya hay una rebelión de los pitufos por ahí. Entonces, entonces gracias a estos a estos periodistas por devolvernos la fe en el periodismo ecuatoriano y por, en verdad, devolvernos la fe en lo que estamos haciendo, ¿no? poder tratar temas trascendentales y las muchas cosas que se están haciendo en función del país. A las 9 y media tuvimos la reunión con eh, para seguir trabajando con el equipo de gobierno, sobre todo en Plades, para seguir trabajando en la regionalización del país, regionalización que nadie tiene que tener miedo, Nad nadie va a perder nada con regionalización, vamos a ganar todo las provincias siguen intactas, los municipios siguen intactos, no se quita dos reales, no se quita media atribución, pero ¿qué pasa? Este caos que existe en administración pública, donde de repente tengo ministerios con tres subsecretarías en el litoral, otros tienen subsecretarías en el austro, otro en el centro norte de la sierra, es un caos, no hay nada, no hay ningún estándar. Además existen por todos lados organismos de desarrollo regional que duplican la función de los ministerios, duplican las funciones de consejos provinciales, todo eso queremos organizarlo, queremos fusionarlo, queremos eh, optimizarlo, y para eso hemos hecho estas regiones, para concentrar esos recursos por regiones y luego de concentrar la acción del Ejecutivo, con lo cual va a llegar mucho más rápido todo el apoyo del Ejecutivo a las provincias, a los municipios, etcétera Entonces esto nadie debe tener miedo. Con la regionalización, la, la mayoría de la gente ni siquiera va a, a percibir directamente que Hay una región 3, donde está tal y tal provincia. Lo que va a percibir es que ahora se van a hacer caminos más eficientes, escuelas más eficientes, servicios de salud más eficientes. Nadie, si juega Tunguragua contra, qué sé yo, contra Imbabura, va a decir, vamos región 3, vamos región 5. No, nadie, nadie se le ocurre eso. Va a decir, vamos Tunguragua, vamos Imbabura. Va a quedar exactamente lo mismo. Esta experiencia la han tenido países como Chile han funcionado bastante bien. Entonces, lo que se trata es una reforma administrativa, para optimizar la administración pública, el uso de los recursos para descentralizar y desconcentrar más eficientemente. Entonces, de todo esto estamos hablando, le dijimos que íbamos a ser ministros regionales, no sé si empezaremos con esos ministros regionales, porque es cierto que hay la impresión de que estamos creando muchos ministerios y ya debemos dar muestras de que sí estamos eh, también reduciendo la burocracia que está de más, ¿no? porque ustedes saben que hay piponazgo, lo que es que los periódicos no sacan muchas cosas, pero nosotros eliminamos con con NAN, eliminamos la Secretaría de Objetivos del, del Milenio, eliminamos una serie de instituciones que no servían, pero eso no sale en las noticias, ¿no? Y nos están haciendo una propaganda de que está aumentando la burocracia, no es cierto. No le estamos aumentando. De hecho, estos ministerios son ministerios sin cartera. No es que van a tener 800 técnicos para hacer la cosa, no, van a un equipo de 8 o 10 personas para coordinar. Pero frente a estas críticas veremos si empezamos directamente con ministros regionales o esperamos un poco y empezamos tan solo con delegados desempleares para cada región. Pero la idea es, compatriotas, no solo tener desde el gobierno visiones sectoriales. ¿Qué es el sector? Ministerio de Agricultura, de Industria, Turismo, etcétera Esos son los sectores, ¿verdad? También tenemos que tener una visión regional, que la labor de esos ministerios esté llegando de igual manera hasta el último rincón de la patria. Y para eso necesitamos esta organización regional del Ejecutivo, donde cada región tenga similar número de habitantes, similar producción, similar extensión, y poder distribuir más eficientemente los recursos, tanto materiales, cuanto financieros, cuanto humanos, o sea, tener la misma cantidad de gente por regiones, etcétera y evitar el centralismo compatriotas Entonces, seguimos trabajando en eso. Luego, a las once y media de la mañana, se dio tal vez un hecho histórico en el país, Ustedes saben que uno de los graves problemas del país una de las mayores muestras de decidia de que mi importismo, de falta de planificación, de corrupción, ha sido que un país con tanta riqueza hídrica como el nuestro, tan solo tenga 48% de energía eléctrica producida por esa o generada por esa fuente hídrica, es decir, solo 48% de la electricidad la generan hidroeléctricas. El resto, es termoeléctricas o se importa. Todo eso es tremendamente nocivo para el país. Primero, porque es más caro. Segundo, las termoeléctricas funcionan con diésel que es importado y subsidiado. Son contaminadoras. En el caso de importar energía, pagamos a Colombia y salen dólares del país, dólares que necesitamos tan Es un completo absurdo. Un país con la riqueza hídrica, como el Ecuador, tendría que tener 100% de su generación eléctrica por medio de hidroeléctricas. Y se ha perdido mucho tiempo en esto, entre otras cosas por corruptelas. Porque los dueños de las termoeléctricas han estado vinculados por esos partidos políticos que saben que si se hacen hidroeléctricas pierden el negocio, ¿verdad? Entonces, hasta abril, esperamos empezar cuatro megaproyectos hidroeléctricos. Tuachi Pilatón, Sopladora, Ocaña y Coca-Cola Sinclair. Tuachi Pilatón, ya lo empezamos. Coca-Cola Sinclair es el proyecto más grande de la historia, más grande que Pauta. Son 1.500 megavatios. Cuando esté Coca-Cola Sinclair, nos permitirá exportar energía. Y bajará el costo de la energía de 6, centavos que está ahora en generación, a 1.07 centavos más o menos. Es decir, pasaremos de ser uno de los países con energía más cara a una de las energías más baratas. Y se dio un paso muy importante este día jueves, cuando se constituyó la compañía entre Ecuador y eh, la compañía Enarsa, una compañía pública argentina encargada de energía en general, no solo hidroeléctrica, ¿verdad?, Se ya está constituida la compañía y esperamos en abril poner la primera piedra de este proyecto que marcará el cambio en la historia energética del país. Es marcará el cambio de época en el sector energético, marcará la revolución ciudadana en el campo, en el campo energético. Entonces es una gran noticia para el país, como es un megaproyecto, empezando en el 2008, acabaremos en el 2013. Esperamos acabarlo antes porque el país no tiene sentido muchas veces lo importante o sea, aquí no, no hay en no ese sentido lo importante. Cuando se pregunta gente, ¿qué es lo más importante? A la final dicen, construir un estadio. Lo más importante son las hidroeléctricas, la refinería, la red vial, el eje mantamanado, etcétera. Nosotros tenemos clara la prioridad, Pero los pocos que tienen claro lo que es importante, no tienen el sentido de la urgencia. Sí, es importante Coca-Cola Sinclair, pero lo mismo hacer hora que después de 30 años. Toche y Pilatón, cuánto tiempo esperó Toche y Pilatón? 40 años. Hace 40 años están los estudios. El Coca-Cola desde el 92 están los estudios definitivos, 15 años. ¿Saben cuánto gastamos anualmente por compra de combustible, que no tendríamos que importar si estuviera, si estuviera el Coca-Cola? 500 millones de dólares más o menos, lo que nos cuesta el subsidio del combustible que se requiere por no tener Coca-Cola o Sinclair. 500 millones de dólares en un aeropuerto de Quito anualmente. 500 millones de dólares, ¿cuánto será el presupuesto del municipio de Penipe? ¿Cuánto será? Dos millones son 250 años el, el presupuesto del municipio de Penipe. O sea, no nos imaginamos la plata que perdemos anualmente por no hacer rápido lo que teníamos que hacer hace mucho tiempo. Nosotros sí tenemos ese sentido de la urgencia. ¿Cuánto es el presupuesto, Juan? 600.000 al año, te imaginas. 500 millones de dólares son más o menos 900 850 años del presupuesto de Penipe. se imagina O sea, no hay derecho. ¿Por qué? Porque no se tomaron las decisiones a tiempo, les insisto. Por ineficiencia, por indiferencia, pero también por corrupción. Esto dañaba negocios privados. tengo una buena noticia que ya empiece, y que empiece rápido, compatriota. El país no tiene más tiempo que perder. Perdemos millonadas. Cada año que no tenemos todo pilatón perdemos 112 millones de dólares. Pero como eso no se paga directamente, como no hay facturas, no se dan cuenta que ese es el costo. O sea, el no hacer implica costo. Si ustedes tienen una tierra que no la sembraron, dejaron de ganar mil dólares anuales. No pagaron mil dólares, pero ganaron de recibir mil dólares, ¿verdad? Es una pérdida, compatriota. Tenemos que tener ese sentido, que la economía se llama costo de oportunidad. No hacer significa costos también. No haber hecho las hidroeléctricas. No se imaginan, hemos perdido miles de millones de dólares que hubieran servido para el desarrollo del país. Ya lo está corrigiendo eso el gobierno de Revolución Ciudadana y hasta abril tendremos cuatro megaproyectos iniciados y con algo de suerte tendremos también el proyecto MIRA, ...en este año, es decir, este año probablemente... ...empezaremos cinco proyectos hidroeléctricos... ...que es mucho más de lo que se ha hecho en los últimos... ...50 años en historia eh, eléctrica... ...en el país. Bien... ...luego tuvimos... Eh, eh, ...a las 4 de la tarde... ...con el equipo eléctrico también... ...el problema eléctrico, compatriotas... ...no es solo un problema de oferta... ...es decir, generación hidroeléctrica... ...es un problema de demanda... ...nuestra demanda crece muy, a, muy rápidamente porque hay ineficiencia en el uso de la energía. La gente deja prendida la luz, tiene artefactos eléctricos que no son eficientes, entonces estamos en todo un programa también de mejorar la eficiencia en el uso de energía. Por ejemplo, el programa de focos ahorradores. Los focos ahorradores inicialmente son más caros que los focos incandescentes, a lo que le hemos puesto un fuerte arancel, y ya le vamos a poder subsidio a los focos ahorradores. Pero, por mes, les ahorra mucho más energía eléctrica de lo que tuvieron que pagar inicialmente. O sea, en el largo plazo. O sea, la gente ve ahorita... Foco, eh, el foco cómo se llama este el, eh, bueno, el foco convencional cuesta eh, 30 centavos y el foco blanco este ahorrador cuesta 2 dólares, es mucho más caro o 3 dólares, ¿verdad? Depende de qué clase, hay de 2 dólares también. Uy, mucho más caro compro el foco incandescente, 30 centavos, pero ese foco le consume mucha más energía eléctrica y al final les cuesta más caro que el otro. Pero la gente no se da cuenta de eso. Entonces por eso estamos en toda una campaña de incluso regalar, ya nos vienen 6 millones de focos para que la gente se acostumbre a utilizar ese foco y vea que al final del día ahorra mucho más con ese que con el foco inicialmente más barato. Entonces también un problema de demanda, pero también un problema institucional, institucional. La derecha nos quiere acusar de los tres chiflados a, a Hugo Chávez, a Evo Morales, a quien les habla, no, fíjese la falta de respeto, ¿no? el desprecio, querer llamar uno de los chiflados a Evo Morales el primer presidente indígena de la historia de este país, ¿no? Así es como desprecian a los indígenas, pero después si sí los llaman a marchar en la marcha de los pelucones, ¿verdad? Sino que ya, felizmente, nuestras indígenas no se dejan engañar. En verdad, los tres chiflados son los que nos han manejado los últimos 20, 30 años del país, porque ni los tres chiflados, junto al pájaro loco, hacían la destrucción que se ha hecho, por ejemplo, en el sector eléctrico, compatriota. No se imaginan lo que hemos encontrado. Las hidroeléctricas, eh, hidroagoyán hidropaute, hidrogenación la, prácticamente todas las hidroeléctricas a excepción de unas pequeñitas por ahí son del Estado las distribuidoras prácticamente todas son del Estado la que transfiere que estas es del Estado, e hicieron un modelo para competencia privada, es decir que las distribuidoras le compren al que puedan que las hidroeléctrica le ven a las que puedan y encontramos casos en que las hidroeléctricas le vendían a grandes consumidores privados nuestras hidroeléctricas y nuestras distribuidoras tenían que comprar a las termoeléctricas de energía mucho más cara. Cuando lo obvio era que nuestra hidroeléctrica la a nuestras distribuidoras a través de Transeléctrica que también es del Estado. Si ¿Sí está claro eso, ¿no? Entonces, hay un desastre institucional que no se imagina. Las deudas. El Estado le debe a las distribuidoras. Las distribuidora le debe a la generadora. La generadora le debe a Petroecuador y Petroecuador le debe al Estado y el Estado a Petroecuador, o sea, un caos. Cruzando las deudas, o sea, Pedrito le debe a Panchito, Panchito a Carlito, Carlito a Luisito y Luisito a a Pedrito, entonces, cruzando deudas que le quede solo la deuda a Pedrito, a Lucito me explico, todo eso estamos haciendo entonces los tres chiflados no es el comandante Hugo Chávez que ha ganado nueve elecciones seguidas en Venezuela no es el primer presidente indígena en la historia de Latinoamérica, Evo Morales no es Rafael Correa, un sencillo servidor de ustedes, que al mando de la Revolución Ciudadana hemos ganado aplastantemente cuatro elecciones seguidas, y le hemos dado una paliza los tres chiflados, son los que nos han manejado los últimos 20 años este país y más encima han contado con la asesoría del pájaro loco, porque ni, ni todo juntos hacen el desastre que hemos encontrado en este país. Estuvimos en la reunión para tratar también de arreglar la parte institucional, ya se está preparando una nueva ley orgánica de, eléctrica, y con la nueva constitución esperamos que haya la vía libre para organizar el sector eléctrico, porque entre las otras barbaridades que hay, fruto de los ovaldo Hurtado, de todo lo que hicieron en esa constitución en el 98, mayoría social cristiana y democracia cristiana, no se olvide. Dos sectores claves de la economía, como es comunicaciones, las telefónicas, y las eléctricas, pertenecen a un fondo de solidaridad para ayudar a los pobres, de acuerdo a la Constitución. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Acaso la mejor ayuda de los pobres no es que funcione bien Andinatel, pacifictel las distribuidoras eléctricas, que va el costo de la energía? Y se llega al absurdo tan grande que como esas distribuidoras son sociedades anónimas, pese a ser totalmente públicas, y el fondo de solidaridad, su dueño, es una institución pública, el Fondo de Solería tiene 150 millones en caja, pero no puede capitalizar a las distribuidoras, porque son de derechos privados, sociedades anónimas. ¿Se imaginan? Se nos está cayendo el sistema eléctrico. Hay que reemplazar urgentemente cables, transformadores, etcétera, Incluso y sobre todo en Acaté de Guayaquil, pero el Fondo de Solería no puede capitalizar a sus empresas, porque son sociedades anónimas de derechos privados. Créanme que los tres chiflados fueron los que existieron en este país hasta el 2006. Gracias a Dios esos tres chiflados junto al pájaro loco y el poco irracionales y ladrones que nos han dominado la última década, han recibido la paliza del siglo en las urnas, compatriotas. Y de nuevo, le vamos a dar la paliza del siglo en el próximo referéndum. Nunca más los tres chiflados en este país. Y Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Y algunos ladrones más que se llaman... Tienen nombres de partidos políticos que todos conocemos. ¿no? Bien, eh, luego de esta reunión, para ver el diseño institucional del sector eléctrico, tuvimos la reunión para que nos informe el INEX sobre la inflación del mes de enero. Este mes de enero tuvimos un 1% de inflación, y enero es normalmente inflacionario porque todas las empresas hacen los nuevos precios para el siguiente año, ¿no? En todo caso, este enero ha sido un poco más inflacionario que los años anteriores. La inflación anualizada, es decir, entre enero del 2007 enero del 2008 está en 4% y un poco más. Estos ya son niveles sumamente bajos, Sin embargo, un poco mayores que los que hemos tenido los tres últimos años. ¿Pero por qué? Cuidado, que hay factores muy claros. Hay costos externos, toda América Latina está sufriendo un proceso inflacionario. Recuerden que este mes se incrementaron los salarios 18% casi, 18%. Y los precios solo subieron 1%, es decir, los asalariados han ganado mucho. Hubo las inundaciones en la costa, que creó inflación en la costa por los problemas de comercialización, Pero también hay un gran componente especulativo. También de hemos detectado un gran componente especulativo que no lo vamos a permitir, compatriotas. Pero esto nos toma un poquito de tiempo. Significa simplificar las cadenas de distribución, controlar la especulación de parte de los productores. O sea, ¿Por qué? ¿Cómo detectamos el gran componente especulativo? Porque vemos cómo le ha subido el precio a los productores. Prácticamente los precios de los productores, los costos no han subido. Pero sí ha subido el precio a los consumidores. Entonces hay un gran margen entre el costo de producción y el precio de venta final. Gran margen que se puede explicar porque están ganando en exceso los productores o porque tal vez los productores venden barato, pero ahí hay una serie de intermediarios que van encareciendo el producto. Ya estamos trabajando en esta línea, queridos compatriotas. No es fácil, significa simplificar mecanismos de comercialización, organizar ferias libres, los solidariatos esperamos en los próximos meses tener respuestas contundentes ahí, y significa tener instrumentos para los que incrementen arbitrariamente los precios, y el país carece de esos instrumentos. Y ese instrumento es sobre todo la ley antimonopolio y de competencia, que ya la tenemos casi lista, y en los próximos días mandaremos a la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero decirles que Ecuador junto a Bolivia son los dos únicos países de Sudamérica que no tienen esa ley antimonopolio. La ley antimonopolio Estados Unidos, ¿saben cuánto tiempo tiene? más de un siglo, la ley antimonopolio de Chile más de 50 años, Ecuador todavía no tiene y la han boicoteado sistemáticamente los grupos de poder, ¿por qué? porque con esa ley, si salen paladinamente como hace algunas semanas salieron los pactorizadores, es decir, nos hemos puesto de acuerdo en subir los precios de ahí se van directo a la cárcel, porque eso se llama colusión y lo sanciona la ley antimonopolio en Estados Unidos ustedes hacen eso y se van cre presos aquí no pasa nada, por el contrario paladinamente salen a cerro de precios diciendo, nos hemos puesto de acuerdo para incrementar el precio en un mercado competitivo eso no puede darse. Si se da, significa que no es mercado competitivo. Significa que están coludiendo. Colusión es ponerse de acuerdo para hacer daño a un tercero. ¿Cuál es ese tercero? El consumidor. Se ponen de acuerdo para subir los precios y el estafado del consumidor. Y no tenemos instrumentos para sancionar esas acciones. Y ese instrumento es la ley antimonopolio. Ustedes, queridos compatriotas, estamos trabajando en esto. Pero recuerden que son los precios privados los que han subido. Los precios públicos, por primera vez en historia, han bajado. O sea, congelado. El precio de la gasolina no ha subido en este gobierno, ¿verdad? si ¿Sí se acuerdan cuánto subió en el, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez? El pinchazo, si ¿sí se acuerdan? no Subió 40% la gasolina, compañeros. No olvidar, para no caer en agarre los charlatanes de siempre. La electricidad para los pobres se redujo a la mitad. La llamada telefónica telefónicas se redujeron 15%, ya han aparecido algunas planillas, pero el efecto total va a salir en la planilla de febrero, porque normalmente en telefonía fija, la planilla de febrero es la que trae el consumo de enero, o sea, hay un mes de retraso, Entonces ya van a ver el fuerte impacto en eso. Se redujeron las tasas de interés, tanto privadas cuanto públicas. El Banco de Fomento está prestando muchísimo al 5%, la Corporación Financiera está prestando al 8 o 9%, Se eliminó la contribución voluntaria a las escuelas, 25 dólares, se dieron libros gratuitos, todo eso significa que bajan los costos para familias más pobres. Se eliminó la, la el cobre de la consulta externa en los hospitales, se cobraba 1, 2, 5 dólares incluso. Pero no solo eso, por el lado de los salarios también hemos trabajado. no Se subió 18% el salario mínimo de 170 dólares a 200 dólares, es un incremento sin precedentes, creo que en los últimos, desde el 82 no se ha subido tanto el salario mínimo, y esa es nuestra intención recuperar el nivel de salario la capacidad de compra de su salarios Esa es una de las fuentes de inequidad en nuestro país que es uno de los más inequitativos del mundo mientras se pagaba hasta 40, 50% en tasas de interés los trabajadores ganaban 140, 150 dólares y muchos de ellos tercerizados basta, vamos a seguir este plan de recuperar los salarios, sobre todo salarios de los más pobres, los salarios mínimos y se ha un incremento de cerca del 18% a las empleadas domésticas se le subió el salario mínimo en enero de 120 a 170% es incremento del más del 40%. Y a nuestra fuerza pública, que son cerca de 70.000 ecuatorianos, entre policía y fuerzas armadas, más, 90.000 casi, se le ha subido un promedio de 32% de sus salarios en lo que se llama la homologación salarial. Entonces, nos subió 1% los precios por algunos de los factores que le he mencionado, pero se está haciendo un mucho más fuerte incremento de los salarios, con lo cual la brecha entre salario y canasta básica disminuye grandemente. De hecho, ya el salario alcanza para comprar las canastas vitales, la canasta de pobreza ya alcanza para comprar, antes no alcanzaba ni para eso. Y la canasta básica, que es para la familia, o sea, la canasta vital es para evitar la miseria, la, la indigencia, la canasta básica es para evitar la pobreza, la brecha entre salario básico y esa canasta vital esa canasta básica se ha disminuido. Y el salario real ha recuperado su capacidad y, y, y ojalá, no he pedido la, los datos, lo pedí, no me lo mandaron, que haya superado los niveles 95. Quiero decirles que el salario real, es decir, la capacidad de compra o los salarios, nunca recuperaron el nivel precrisis. Serán otras grandes farsas de la organización, ¿no? La organización ha permitido con conservar el poder adquisitivo de los salarios, falsos Nunca el salario real, nunca la capacidad de compra de nuestros salariados recuperó el nivel precrisis. Con este incremento presumo que ya, por fin, después de 12 años, superamos el nivel de 1995, que ha sido el salario real más alto de la historia. Entonces, tuvimos esta reunión para analizar la inflación y las estrategias contra la inflación. Eh, y tuvimos después la reunión con Doris Solís, una de las ministra coordinadora del ámbito de patrimonio natural y cultural, para ver todo este proceso en que estamos de conservación de nuestro patrimonio natural que ha estado total y cultural, que ha estado totalmente abandonado el cultural. Fíjense que hace algunos meses se nos robaron la custodia de aquí de Rihuamba, nada más, una joya preciosísima, tal vez, del patrimonio cultural del Ecuador, unas de joyas más valiosas. Estamos trabajando arduamente para dar con el paradero de esa custodia, pero sobre todo para prevenir futuros robos con adecuados sistemas de seguridad. Bien, el viernes 8 de febrero de las 8 de la mañana en Puembo, cuando, por si acaso, estas son las reuniones oficiales, ¿no? de Yo me quedo trabajando en el despacho, revisando informes, reuniones con mi equipo de trabajo, etcétera O sea, normalmente salimos 12 de la noche, ¿no? Eh, y de ahí alguna vez se mueve en bicicleta a la casa a las dos y media para hacer algo de ejercicio. Entonces, la jornada en verdad trabaja, acaba a las dos y media, a de la noche. Bien, eh, el día viernes, 8 de febrero, de las 8 de la mañana, en Puembo, cuando queremos tener tranquilidad, trabajar sin mayores interrupciones, salimos del Palacio y normalmente nos vamos a Puembo, una población muy bella, en el Valle Tumbaco, con hosterías excepcionales, ¿no? Eh, tuvimos un taller con el CONESUD, el Consejo de Nacional de Educación Superior. Toda la, la mañana trabajamos hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Créanme que salí muy satisfecho. Yo conozco bien esta área. Toda mi vida he sido profesor universitario, pero también he sido dirigente estudiantil y miembro de lo que se llamaba en ese entonces el CONUEB, Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, que es lo que ahora se llama CONESUP. Yo conozco bien los problemas. Conozco bien eh, los problemas universitarios. He dado clase en muchísimas universidades del país la Universidad San Francisco, la Universidad Católica de Guayaquil, la Universidad Estatal de Guayaquil, la Universidad Andina, la Flaxo, la Universidad de Cuenca, etcétera Entonces, eh, uno es bastante bien la problemática universitaria. Sé la profunda crisis en la universidad. Sé que, sé que hay universidades muy buenas, pero sé también que hay universidades muy malas. Lo que un dirigente estudiantil llamó universidades de garaje. Sé que Sé que hay universidades públicas y universidades sin fines de lucro. Y sé que hay universidades de lucro sin fin, que venden los diplomas, se le sacan la cabeza a los estudiantes donde no hay democracia, etcétera Y lamentablemente también se de una actitud que está cambiando mucho con la actual dirigencia universitaria, pero una actitud tradicional de universidades en solo pedir recursos, más recursos para la universidad. Un problema análogo al de la prensa, ¿no? Se constituyeron en los árbitros supremos del bien y el mal, nadie los podía cuestionar, ellos sólo tenían virtudes de ningún defecto, perdieron totalmente su capacidad autocrítica en la prensa. Algo similar pasó con la Universidad Ecuatoriana. Y Con una malentendida autonomía, nadie podía exigirle cuentas ni nada, y solo pedían más dinero. Y del 2002 al 2007, los recursos por la universidad han subido de 220 millones a 400 millones, prácticamente se han duplicado. Y no vemos resultados claros. Pero se está trabajando. Hay que felicitar a las autoridades, actuales autoridades de, del CONESUD, de la Asamblea Universitaria, porque se está tomando conciencia de esto. Y hemos tenido una reunión muy fructífera, en que se trataron temas que nunca antes se habían tratado. Por ejemplo cómo en la nueva constitución debe estar contemplada educación superior. Es una garantía, un derecho incluso un derecho restringido. Hay gente que cree que es una garantía. Yo tengo... El Estado tiene la obligación de garantizarme que yo acceda a la universidad. Eso no es correcto. No solo se necesitan universitarios, se necesitan técnicos, se necesitan eh, marineros, se necesitan muchas otras cosas. ¿Sí me explico? Es el primer error. Segundo, bueno, ya, no que no se garantice que todo el mundo tenga que acceder a la universidad, como sí si se tiene que garantizar que todo el mundo tenga que acceder a la educación básica. Pero es mi derecho, si yo quiero entrar a universidad, si Pedrito no quiere su problema, pero si yo quiero, el, tengo el derecho de entrar. Señores, no. Si no califica para educación superior, no puede entrar. Educación superior es excelencia. Siempre doy el ejemplo, ¿verdad? A mí me encanta cantar, pero canto horroroso, pues desafinado y con pésima voz. Así vaya todos los días a entrenar con el coro nacional, el director del coro me dará un premio a la asistencia, a la puntualidad, a la constancia pero no era no me hará miembro del coro porque canto horroroso, si ¿Sí me explico el equipo olímpico, o sea si, si voy a correr los 100 metros planos, necesito una marca mínima así voy a entregar todos los días, si no tengo esa marca mínima no puedo ser parte del equipo olímpico algo similar en la universidad para ser universitario, para una carrera profesional se requieren ciertas actitudes y aptitudes, si no las tengo por favor, no puedo seguir esa carrera universitaria, es decir todo el mundo tiene que entrar, es hacerle un daño a esa propia gente, y a la universidad. Porque finalmente se mediocratiza la universidad, ese diploma no sirve de nada, y tenemos los problemas que vemos hoy en día. Pero no es sólo el problema de que si se tiene actitudes y aptitudes para seguir una carrera universitaria, sino que tenemos, y eso lo analizamos, y nunca antes se había tocado eso. Y es maravilloso que se converse de eso. Tiene que haber una vinculación con la necesidad del país y la planificación nacional. Por ejemplo, Ustedes saben, les he dicho, que el, el país subsidia las universidades, ¿verdad? Y eso nos cuesta 400 millones de dólares actualmente. ¿Es posible que el país siga subsidiando 38 facultades de Derecho? Cuando ya tenemos 60.000 abogados en un país de 13 millones de habitantes. Indonesia tiene 15.000 abogados para un país de 240 millones de habitantes. Nosotros tenemos 60.000 en un país de 13 millones de habitantes. O sea, pronto va a haber más abogados que juicios en este país, ¿verdad?, ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido de seguir suciando las decenas de facultades de arquitectura en un país que ya tiene más arquitectos por habitante que el propio Estados Unidos, donde la gente sí tiene dinero para construirse su casa? ¿Tiene sentido? ¿Qué estamos graduando? ¿Desempleados? ¿Taxistas con título de arquitecto? Eso no es eficiente. Si, si va a ocuparse taxista una acción, una una profesión muy noble, una ocupación muy noble. Bueno, tenemoslo como taxista, que saque su licencia profesional, pero no como arquitecto, no como médico, no como abogado. Eso es ineficiente, se desperdician recursos. Y lo peor, nos están hasta saliendo del país, estamos exportando cerebro y estamos subsidiando al primer mundo. no han salido cerca de 20.000 profesionales de la salud y el costo de un médico prepararles 50.000 dólares para el Estado. No todos son médicos, hay algunos dentistas, obstetricas, enfermeras, etc. Pero ponganle que sea la mitad del costo promedio, 25.000. Hemos subsidiado en 500 millones a otros países. Por si acaso, el problema no está en exceso de personales en salud. Ahí sí es un problema del sistema. Con las necesidades de salud del país, todo eso en eh, profesionalidad debería estar empleado en nuestro país. Pero hay un problema del sistema que se quiso privatizar hasta la salud. Pero hay otros sectores donde claramente hay saturación. Abogados, arquitectos, ingenieros comerciales, mercado técnico. Este país pronto va a tener más mercado técnico que consumidores. Y seguimos subsidiando. ...esas facultades... ...hay derecho a eso... ...no... ...tiene que haber cierta vinculación... ...entre la universidad... ...y la planificación nacional... ...y eso implica redefinir... ...el concepto de autonomía... ...que no es que hagan lo que le dé la gana... ...sin responsabilidad... ...sin rendición de cuentas de nadie... ...sino que tengan capacidad... ...para autoadministrarse... ...para elegir sus propios profesores... ...sistema de calificación, etcétera... ...pero hay que rendir cuenta a la sociedad... ...y parte esa rendición de cuentas... De ...esa vinculación... ...a la planificación nacional... De todo eso se discutió, y llegamos a consenso. Consensos que serán puestos en la Constitución de la República como principios básicos de nuestra educación superior. Y si se ponen esos principios, habrá un cambio radical en la universidad y la educación superior ecuatoriana. También se discutió otros temas muy interesantes, donde no llegamos a consenso, tenemos que seguir conversando, como gratuidad o diferenciación. Es decir, el principio es que todo aquel que merezca entrar a la universidad, califique para entrar a la universidad, y socialmente sea necesaria esa carrera, se le garantice el derecho a estar en la universidad. ¿Pero qué pasa? Hay rico que entra a la universidad. ¿Es conveniente que no se pague nada en la universidad? Ahora, también hay muy pobres que van a la universidad. ¿Es conveniente que se pague la universidad? Entonces, gratuidad puede ser ineficiente. Cobrar una tasa a todos puede ser discriminatorio, injusto socialmente hablando pero puede haber la diferenciación, el que pueda pagar, que pague algo, que no pueda pagar nada, que no pague nada, y el que incluso requiera que se le subsidie eh, eh, alimento, alojamiento, etcétera el Estado tenga la obligación de hacerlo. Entonces, también se está discutiendo esto, pero al menos ya se discute cosas que antes nunca se discutían, ya hay una profunda autocrítica de la universidad, ya no es solo que se critica al gobierno por no dar las rentas a tiempo, y dicho ese paso, ahora se les entrega las rentas hasta anticipadamente. Preguntan a la universidad si un día se la han retrasado las rentas, no están muy contentos, nos agradecieron públicamente, pero antes era reclamar más renta nada más, y criticar al gobierno, ahora hay una autocrítica, y eso es muy bueno compatriotas, entonces hay grandes esperanzas ahí, porque sin una buena universidad compatriotas, el país no sale adelante, y con dolor les tengo que decir, y con conocimiento de causa, que tenemos las peores universidades de la región, con las honrosas excepciones de siempre, hay muy buenas universidades, las políticas son muy buenas, y otras más, pero hay también de esas que son un horror, y que nadie las controla y hay que poner cota a todo eso. Y también hay esa desvinculación entre universidad y planificación nacional. Necesitamos más abogados. Es posible que estemos, necesitamos plata para salud, para educación, etcétera, que estemos subsidiando 38 facultades de jurisprudencia, ni sé cuántas arquitectura ni sé cuántas ingeniería comercial, ni sé cuántas de mercadotecnia, cuando ya los mercados están saturados en esas profesiones. Entonces, al menos ya nos hemos puesto a discutir sobre estos temas trascendentes, compatriotas. Bien. Y es primera vez en la historia que un presidente tiene un taller con la Universidad del País. ¿eh? Por eso los mismos rectores decían que el 8 de febrero había sido un día histórico. Pero esa es nuestra ma manera de ser. Nos hemos reunido en esta clase de talleres con múltiples sectores. Con el CONCOPE, con la AME, con, con, con, eh, con, con ajupares, con las juntas parroquiales, con el CONESUB, con empresarios, etcétera Y este cuento de los empresarios que tanto le hicieron. Y por fin se reúne con los empresarios. Yo me he reunido 500 veces con los empresarios. Pero así es la novelería y la prensa. Antes nunca lo sacaban. Me reúnen esta vez. Ahora sí... O sea, como decían que no me reunía, ¿me vuelvo a reunir? Por fin se reunió. Yo ni siquiera mandé representante del presidente del Consejo de Competitividad donde hay representación de los empresarios. Ahí está Blanco Peñerrera de la Cámara de Comercio de Quito, Roberto Aspiazo, y me acuerdo del otro tipo, ¿cómo se llama? Nos vive insultando, pero ni me acuerdo cómo se llama. Entonces, eh, es un arquitecto, ¿no? Entonces, eh, me, yo participaba directamente en las reuniones. Fuimos comisión de empresarios a Manao, a China, cuando voy a Tungurá o a la Soy, me reúno con empresarios. Pero así en la novelería de la prensa. Y así son estas verdades indiscutibles, supuestamente, y que son falsedades completas, ¿no? Por fin se reunió con los empresarios. Pasamos reunió con los empresarios, con los que no me he reunido. Es porque no han pedido audiencia. Porque aquí hay ciertos empresarios pelucones que se han querido dueños del país y que quieren que el presidente lo reciba, pero ni siquiera han perdido audiencia. Entonces, ¿cómo quiere...? Que lo reciba, que vaya a rogarle que venga a visitarme, no sean malitos. En esa época ya pasó, pues ya no tiene un presidente títer, eso es lo que les duele. Algunos empresarios que no son empresarios, son más bien actores políticos pertenecientes y representantes de ciertos partidos políticos, y más que nada son peluconcitos que han estado acostumbrados a engreimiento, que se les pida permiso para poner un ministro, etcétera, y eso se acabó en enero 15 del 2007. Aquí el único que manda es el pueblo ecuatoriano, compatriotas. Bien. Después volvimos de Pueblo a y tuvimos la reunión para tratar el proyecto de ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. La contratación pública en este país es un caos y unas cosas que impiden cualquier cosa. Fácilmente. Hasta la compra del ápice puede demorar tres, cuatro meses en este país. Es algo increíble. Hay criterios obsoletos como el control ex ante, previo. Que antes de comprar y hacer el, antes del contrato tiene que pasar por su, eh, contraloría y no demora seis meses y no ha disminuido un ápice la corrupción. Y lo que hace es... Eh, encarecer y, y empeorar, demorar las cosas, ¿verdad? Ya países como Argentina, Chile, Perú han, han superado ese criterio y ahora hay el criterio de control ex post o después. Usted tiene toda libertad de contratar, hacer gestión, etcétera, pero eso sí, después le reviso su contrato, su gestión. Si hay 20 centavos mal utilizados se va preso, pero ya pueden tomar decisiones y actuar las instituciones públicas. Entonces, todos esos criterios le está recogiendo el nuevo proyecto de contratación pública, que esperamos este sí mandarlo a la Asamblea, porque es básico para que pueda actuar el gobierno, para poder hacer la obra pública. Se va a transparentar todas las compras públicas, va a, ser, va a haber un sistema nacional de compras públicas electrónico. O sea, todas las compras públicas va a haber, si yo quiero comprar lápices en el municipio, eh, cualquier municipio quiere comprar lápices, bueno, pone su propuesta y hay ofertas ese rato. ¿Sí me explico? Entonces, se ve claramente quiénes participan, a cuánto se vendió, se puede comparar, si hay corrupción se puede denunciar enseguida. Entonces todo va a ser transparentado, todo va a ser en base a subastas y en consecuencia se van a minimizar costos. Creemos que de esta forma se puede reducir hasta 15% el costo de las compras públicas, que son 5.000 millones de dólares, es decir, 750 millones de ahorros para el país. Y obviamente habrá incentivos, prioridades para pequeños artesanos, para compras nacionales. De esos 5.000 millones de compras públicas, solo... 20% es compra nacional, 80% es importado. No puede seguir así el país. De todas esa ventanas nos va a dar el nuevo sistema de compras públicas y lo que antes demoraba un año, 8 meses, lo probablemente lo tendremos en un par de días. Habrá cosas que todavía pueden demorar un poco, no licitaciones a gran escala, 3, 4 meses, pero no los 8, 10, 12 meses que está demorando actualmente. es otra buena noticia para el país y otra de las leyes fundamentales que necesitamos que lo más rápidamente posible la de la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, los perdedores de esto, los corruptos, seguirán armando el escándalo. Que la Asamblea no es para no es para legislar. Saben en el mundo, de las asambleas constituyentes que hay en el mundo, Colombia, Venezuela, Bolivia, en Europa, etcétera ¿Cuántas legislan? El 85% legislan. O sea, las que no legislan son la excepción. Y acá nos quieren meter el cuento que la Asamblea Constituyente solo pone una nueva constitución y no legislar porque saben que les estamos cambiando el país, que se le acabó la fiesta. Pero gracias a Dios, por pues el pueblo ecuatoriano ya no se deja impresionar por esta gente, ¿verdad? Que no quieren que nada cambie. Que tienen el discurso del cambio, pero en el fondo no quieren que nada cambie. La marcha de Guayaquil, la marcha de los pelucones, es para que nada cambie, para que siga igualito Guayaquil, para que Pacificitel siga en las manos del Partido Social Cristiano, para que las aduanas sigan en manos de los mafiosos de siempre, para que a la primera lluvia Guayaquil se inunde después de 16 años de administración municipal social cristiana para que nada cambie. Y hablan del cambio, ¿verdad? Es decir, seguir manteniendo el poder dentro de una ciudad. Y fíjense la barbaridad que es proponer una constitución para Guayaquil. Se develaron de cuerpo entero, ¿no? Sus afanes separatistas. ¿Se imaginan lo que es? ¿Pretender que una ciudad tenga una constitución? Más tarde un barrio, pues entonces que tenga una constitución también. Y se desaparece el país. Qué bien, quedaron como lo que son. Ya la gente los tiene muy bien ubicaditos y dentro de mi ciudad también. Si mañana fueran las elecciones, Verán que le ganamos dos, uno en el propio Guayaquil. Son los que más ruido hacen, pero no representan a nadie. poco Mucho ruido y pocas nueces, hermano. Entonces, pero fíjense lo que están pidiendo. Hay constitución para Guayaquil. O sea, el separatismo, el aislarse, la viva la fiesta para que siga manejando todo el Partido Social Cristiano junto al PRIAN y Sociedad Patriótica. Entonces ya la gente, felizmente, tiene muy claro esto. Y hay gente que habla del cambio, pero en verdad no quiere que nada cambie con patriótica. Con la Asamblea Nacional Constituyente, la leyes que estamos pasando y la nueva constitución, vamos a cambiar verdaderamente. Y vamos a ir a verdaderos procesos de descentralización, de concentración y autonomías. Todos estamos de acuerdo con la autonomía. Yo el principal enemigo del Estado centralizador. Pero autonomía adecuada, pues no estás autonomías a la carta. Deme esto y quédese con la educación. O sea, deme la, la troncha y quédese con el hueso. Y Comisión de Tránsito de Hoya también le manejo. Y Policía también le manejo. Entonces ya tienen un reino aparte. Pues. Y Contraloría también le manejo. Y corte también le manejo. Entonces no tienen quien los controle, quien le haga justicia, etcétera Todo eso está cambiando y por eso están que tiemblan los mafiosos de Guayaquil, compatriotas. Entonces vamos a ir a correctas autonomías, vamos a ir región autónoma a acabar con este Estado centralista que tanto daño nos ha hecho, pero adecuadas autonomías. Ustedes saben que la propuesta de nebot de autonomías, dice que 200.000 personas pueden decir por una autonomía. Eso significaría que en Ecuador podríamos tener hasta 60 regiones autónomas. Dice... Eso es lo que le llamamos autonomía a las cartas, que las competencias pueden ser voluntarias. A ver, deme esto, por ejemplo, deme la autonomía para eh, tributos. Yo decido sobre los tributos que hay en mi región, pero que con educación, eso sí que lo paguen todos los ecuatorianos. O sea, lo que es caro si sí lo pagan todos los ecuatorianos, ¿verdad? Lo que es la troncha si sí se quedan ellos. Si ¿Sí saben lo que significaría 200.000 personas se reúnen y declaran autonomía, significaría que el guasmo podría declararse que la parroquia Tarqui, que tiene más de 200.000 habitantes, podría declararse autónoma incluso el propio Guayaquil. ¿Se imaginan eso? Esas son las barbaridades que persiguen estas élites y peluconerías de Guayaquil. Felizmente les vamos a dar la paliza del siglo del próximo referendo. Y verán, en el propio Guayaquil le vamos a dar una paliza, compatriotas. Que los guayaquileños están, con un presidente guayaquileño, están con el futuro, no con las mafias de siempre. Bien. Y luego tuvimos a las 7 de la noche reunión con Jorge Glass, presidente del Fondo, Jaime Guerrero, presidente del CONATEL, para tratar sobre la estrategia final para la negociación con los celulares. Las concesiones celulares de deporte y movistar se acaban este año. No vamos a permitir el atraco de otros años. Cuando el Estado recibió 50 millones de dólares de concesiones que valen fácil, 700 millones de dólares. Entonces estamos haciendo toda la valoración y una propuesta muy clara para que el país reciba lo que le corresponde. Y si no quieren, bueno, que les vaya bonito. Que avisen con tiempo para decirle a la gente, si Porta no quiere, para decirle a la gente que se cambie a Movistar Alegro. Si Movistar no quiere, para decirle con tiempo que sea Porta Alegro. Pero no vamos a estar sometidos al chantaje de esto. Si no nos dan la concesión, dejamos el servicio. No, señores. Aquí se va a pagar al país lo que le corresponde. Si no quieren, que les vaya bonito, nos avisan con tiempo y hacemos los cambios que sean necesarios para no perjudicar a los usuarios de sus celulares. Bien. Y luego obviamente seguimos trabajando hasta avanzada la noche. Por ejemplo, ayer aquí, en teoría esto acaba a las 7 de la noche, esa fue la última reunión oficial, pues ahí seguí reunido con mis asesores como y con la, el equipo de trabajo como hasta las 11 de la noche. Bien, y hoy día sábado estamos pues desde temprano visitando la Sierra Central y la zona perjudicada por el tungurahua hemos empezado con esta cadena de radio a las 12, hay grandes noticias, ¿no? Por fin, la en homenaje también a los 24 años del Cantón Penipe, inauguración de programa habitacional, entrega de terrenos productivos, el Ministerio de Agricultura entrega terrenos para que pueda trabajar la gente desplazada del Tunguragua, e inauguración del albergue para los damnificados por la erupción del Tunguragua. Ya tenemos listos tres o cuatro albergues. Cuatro, son seis en total y dos están casi listos. Esto también es prevención. La próxima vez ya hay albergues donde llegar. Si hay un problema, incluso en otras provincias pueden venir acá a dichos albergues que son eh, con todos los estándares internacionales, compañeros. Bien. Rapidito, profundizar un poco más de lo que hemos hecho en emergencia. Le insisto, o sea, ustedes han visto que no ha habido crítica, gobierno incumple, no, hay... no es porque todo está funcionando bien. Pero cómo quisiera que, que diga algún día un titular, qué diferencia con respecto a otros gobiernos, ¿no? Qué articulación, qué coordinación, qué eficiencia, qué entrega, qué, qué espíritu de servicio, ¿no? Porque eso es lo que ha habido en esta emergencia. Entonces, en el marco de la emergencia, eh, Hay varios proyectos, uno de ellos, tungurahua Chimborazo y Bolívar, un monte de 2.875.000 dólares que consiste en Chimborazo, seis sistemas reconstruidos en el Cantón Penipe que permiten asegurar el riego en 546 hectáreas y beneficia a 610 familias, tres sistemas reconstruidos en el Cantón Guano, ¿dónde está el Cantón Guano, Emile? ¿Ah? Ese sí sabe, ¿Ah? provincia de Chimborazo, tierra de las alfombras, tierra del capitán Jaramillo, de Ander el capitán Jaramillo. ¿no? Tierra de gente linda, gente buena. Que aseguran la dotación de riego a 430 hectáreas y beneficia a 264 familias. El monto total de la inversión, ah, supiste porque dije en Chimborazo, si no te olvidaban. El monto total de la inversión en Chimborazo asciende a 1,707,541 Este valor incluye la entrega de alimento balanceado, insumos agrícolas, raciones alimenticias y compra de tierras. No les voy a dar el desglose, ¿no? Pero todo eso se está atendiendo con la emergencia. Se compra, respecto a la compra de tierras se han adquirido seis propiedades, cuatro para Chimborazo y dos para tungurahua por un valor de 600.000 dólares, que cubre una superficie de 351 hectáreas y beneficia a 161 familias, de las cuales 118 pertenecen al Cantón Penipe y 43 al Cantón Pelileo. Entonces, con esas tierras ya la gente puede dejar sus tierritas en el tungurahua, donde estaban en peligro, e ir a producir a las nuevas tierras, ¿no? Las familias beneficiadas son de los siguientes sectores, en Penipe, Parroquia Bilbao, Manzano, Anabá y Pungal, de la Parroquia Apuela, Palictagua, la Parroquia el Altar, en Pelileo, la Parroquia, la Comunidad Cusúa, en Tunguragua, ¿qué se ha hecho en Tunguragua? Revestimiento de canales secundarios y terciarios en las acequias Mochas, Tizalí y Ceballos, canal de riego Guambalito, y construcción de los módulos 12C1 y 12C2 del canal Huachi Pelileo, el monto total de inversión es 1.271.000, para que no se perjudique la producción. no En albergues, la emergencia termina la construcción de albergues. Los dos albergues que ahora se inauguran son parte del grupo de seis albergues ubicados en Ambato, Pelileo, Baños, Penipe, Guano y Rubamba. ¿Cuántos albergues se han inaugurado en los nueve años anteriores de la emergencia? Uno nada más. Este año, con este gobierno, vamos a inaugurar seis compatriotas. En un año y pico. O sea, en prácticamente un año estamos inaugurando, ya están cuatro listos. Y los dos restantes, ¿cuándo estarán, Janet? En un mes más. Es decir... En apenas 14 meses de gobierno vamos a generar 6 albergues. En los 8 años anteriores se viene el grado 1. Esa es la diferencia entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y los gobiernos de la partidocracia. Y todo esto con total transparencia, con tecnología de punta, el diseño de los albergues modular. O sea, no son de esos albergues que la gente duerme en el suelo, que las tratan peor que ganado. Son albergues muy presentables, muy bonitos, con todos los equipos necesarios, cocina, comedores, camas, etcétera. El diseño de las albergues modular, lo que les otorga funcionalidad y cierto nivel de comodidad. Esto está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yanet aquí, un fuerte aplauso para Yanet. Trabaja calladita, pero muy eficientemente. Y trabajan con alma, corazón y vida. El INFA también es adscrito al, al MIES. Y quiero decirles, para que vean el espíritu de servicio de nuestra gente, y estamos orgullosos de ello, Patricia Regalado, de 42 años, del INFA de los Ríos, estaba en vacaciones sin embargo estaba ayudando para la emergencia, y venía con un camión lleno de afrecho ¿verdad? para el ganado, y sufrió un accidente que le ha quemado el 30% de su cuerpo, el carro se recalentó, está hospitalizada en el Seguro de Guayaquil, estaba de vacaciones y seguía ayudando. Así que un inmenso abrazo, Patricia, gracias por toda tu ayuda, y eso es una muestra de cómo trabaja la gente que está aquí, no por... ...interés, no por beneficio personal... ...sino por tener un mejor país... ...cómo trabajan todos esos militantes... ...de la Revolución Ciudadana... La ...Patricia ha regalado otro inmenso abrazo... ¿no? ...y otro inmenso aplauso también... porque ...bien... ...y hay mucho más de lo que se ha hecho... ...no lo quiero cansar pero... ...se ha trabajado bastante bien compatriotas... ...en verdad estamos muy contentos... ...por fin tenemos una adecuada respuesta a riesgos... ...y prevención... ...en salud se ha hecho también muchísimas cosas... ...se han activado las brigadas... ¿Cuántas brigadas está aquí, Caroline, o no? 36 brigadas están trabajando en la zona de afectados. Se estableció la red de ambulancias. Acá abajo tenemos 10 ambulancias nuevas. El total de la red son 24 ambulancias. Unidades móviles del Ministerio de Salud están trabajando, una en Hualcanga, San Luis, otra en Yanayacu, otra en pingo otra en Cotaló. Eso en Tungurahua, en Chimborazo hay 4 unidades en Cahualguillí, Alto, Huano Altar y Penipe. Existe actualmente suficiente cantidad de insumos y medicamentos para solventar la demanda de atención en la población. Además, se han adquirido 250.000 mascarillas destinadas a la población que sufre la caída de cenizas, incluyendo otras provincias del territorio. Eh, aquí tengo todos los informes, no quiero cansarlos con todas las cosas que se han hecho. Eh, en todo caso, también en, en agricultura se está trabajando y se está trabajando en sobre todo en vivienda, ¿no?, en Miduy, y esto es importantísimo. O sea, ocho años de emergencia, ya con este es noveno año de la emergencia un grado una sola familia no ha sido, no había sido reubicada por el, el gobierno, una sola. Desde junio ya empezamos a reubicar familias. Y hoy ya entregamos prácticamente listos, ¿cuántas casas son, María?, 185. 185 casas, ya, aquí en Pelileo, en Penipe tenemos otras 200, me parece, ¿no?, Ah, perdón, Penípe, me confundí, perdón, 185. En Penileo tenemos otras 200. En Baño me parece que también tenemos en las próximas 100. Eso en... en, en bueno, ¿Cuántas? ¿Cuándo estarán todas, María? Fin de febrero entregaremos cerca de 600 viviendas, ¿verdad? Cuando les insisto, en apenas un año de gobierno 600 viviendas. En ocho años no se había entregado una vivienda. Esa es la revolución ciudadana, ese es el cambio de época a tener fe, queridos compatriotas, que el país está avanzando. Yo también reconocer la labor del Ministro Coordinador de Seguridad, él es el que ha hecho toda la coordinación para la emergencia y ha funcionado bastante bien. Un aplauso para Gustavo. nos llama Nuestra Ministra de Desarrollo Social también ha apoyado, aquí también hay brigadas, por si acaso hay, hay incluso hasta psicólogos para, para tratar problemas psicológicos por la emergencia, hay las brigadas de la alegría para trabajar con niños, el INFA, hacer los hogares de la vicepresidencia de la República, o sea, estamos actuando en muchos otros sectores. Lo que les quiero decir con satisfacción, compatriotas, ustedes saben que somos soy el, el más duro crítico de nuestro gobierno, porque que decirles con satisfacción, que la acción para la emergencia ha funcionado no solo en cuanto a respuesta inmediata, sino en prevención, con albergues, con caminos para evacuar, etcétera y que se nota la diferencia, se nota el cambio de época, se nota la revolución ciudadana. Señor presidente, hemos invitado para el diálogo que encuajésemos quinto con usted a la compañera Bélgica Chela, coordinadora de Radio ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Bienvenida, compañera Bélgica. Eh, Yo soy Rafael, que me llamo a la compañera Bélgica. Ecuador, en el Jata, y Ecuador, en uh, el Ecuador, en el Ecuador. En el Ecuador, en el Ecuador, en Ankyu yari escuelas radiofónicas populares kakanmi monseñor Leonidas proaño manta uyachiskak en principio le saludaba a nuestro presidente y así también a nivel nacional, a quienes nos escuchan, y comentando que mmm, tenemos eh, esta institución con una comunicación alternativa a través de dos eh, frecuencias, una institución creada por Monseñor Proaño, que el señor presidente muy bien lo con, habrá conocido a, a nuestro Monseñor. no No lo conocí muy bien, pero... De la ideología, por lo menos. Ah, no, eso sí, por supuesto, por es la escuela de Mons. Proaño. Sí. Pero sí como presidente de la Federación de Estudiantes de Universidad Católica, en el año 85, que era el Año de la Paz, organizamos la jornada de la Paz. Y lo invité a Mons. Proaño a inaugurar esas esas jornadas y fue. De ahí tuve la oportunidad de conocer bueno, a Leonidas eh, Proaño, al cual admiraba muchísimo. Y después trabajé con en Zumbagua con discípulos de Mons. Proaño. O sea, conozco muy bien la línea de Mons. Pero eso lo pude ver una vez en mi vida. Yeah, entonces, de eh, aparte de admirar eh, esa ideología de proaño, nosotros somos una de las instituciones, pocas instituciones que aún eh, mantenemos esa línea de trabajo, aparte de la comunicación también con agropecuaria orgánica o economía propia, bancos comunitarias, eh organización, así también para reforzar todo este trabajo comunitario, en, principalmente en la provincia de Chimborazo, el próximo marzo, en el marco de los 46 años de esta institución, inauguraremos eh, la primera experiencia de red de telecentros comunitarios, a la cual, a través de la gobernación y a usted, principalmente, aquí en forma presencial, hacemos eh, una invitación formal para contar eh, con la presencia y y también con todos los, sus colaboradores. Ya pasando a lo que realmente para el objetivo que me invitaron, estuve eh, escuchando atentamente a, a todo el informe, ¿no? Bueno, en los anteriores informes sí, también lo es, hemos escuchado, sin embargo, en esto quisiera enfatizar con respecto a los, eh, a la agricultura en las provincias eh, serranas del país, vivimos principalmente de de esa economía. Entonces, con la participación de las organizaciones locales, de los pequeños productores, ¿qué en concreto va a hacer en este año? Eh, para, eh, a lo larga reducir la pobreza, ¿no? Y ustedes también están trabajando con estos objetivos del milenio. Bueno, Yupachani Tiaka, ¿usted escuchó cómo estamos rehabilitando los canales de riego? También estamos haciendo algunas, ayudarnos por ejemplo, con la gobernación de Tunguragua y la prefectura de Tunguragua para... ...empresas de riego, etcétera... ...el riego es muy importante... Y ...estamos dando microcrédito masivo... ...a los pequeños agricultores... ...y el programa de compras públicas... ...privilegia a los pequeños agricultores... ...le doy un ejemplo... ...cuando llegamos al poder... ...el programa de desayuno escolar... ...hasta importaba leche en polvo... ...hoy 100% de leche nacional... ...y 98% de leche de pequeños productores... Entonces ...estamos dando total prioridad... ...a esos pequeños productores como una vía, aumentar producción, generar empleo, distribuir riqueza y disminuir pobreza absoluta. ¿Cuáles son los siguientes planes? Estamos haciendo estudios para ver los productos ganadores que tienen más viabilidad, viabilidad perdón eh, a nivel nacional e internacional para darles un apoyo especial. Por ejemplo, si frutas es uno de los eh, sectores donde el país, por su clima, etcétera tiene ciertas ventajas, pues trataremos darle todo mucho mayor apoyo a ese sector para incluso poder exportar. Estamos en el programa de seguridad alimentaria. Fíjense la gravedad de la situación del país. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la base de la alimentación ecuatoriana, la gran mayoría me va a responder el pan, ¿verdad? ¿Cuál es la base? A ver, Natalie, ¿tú no estás de acuerdo? ver ¿cuál es el alimento que comen todos los días, imparagitablemente? En el campo, papa. En el campo, pero campo, ciudad, en el campo también comen pan, ¿no? A ver, ¿quién está la... ¿quiénes comen todos los días pan? ¿Quiénes comen? ¿Ya? Entonces, creo que la gran mayoría de ecuatorianos comemos todos los días pan. Y empezamos el día con un pasito y un cafecito. Yo prefiero el bolón con chicharrón, los patacones, pero es más complicado alguna vez hacer eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, y mi mujer no está acostumbrada a eso, porque es de bélico, entonces me da pan. Bueno, entonces, ¿cómo es posible, que, al, al menos que uno de los alimentos fundamentales en la dieta ecuatoriana esté hecho con un producto 100% importado, que es el trigo, y un producto que nos ha subido de precio vertiginosamente. Eso significa inseguridad alimentaria. Una de las bases de nuestra dieta alimenticia depende de un producto importado. Entonces, estamos en toda una estrategia para buscar, por ejemplo, sustitutos a la harina del trigo, como la harina de banano, y tal vez ir comiendo pan, pero ya con harina producida por nuestros propios productores con, en nuestro país, etcétera. Entonces, en todo eso estamos trabajando. Si tú quieres, y acá aquí está el Ministro de Agricultura, te puede después explicar en mayor detalle otras muchas eh, acciones que estamos tomando para, en general, apoyar la agricultura. Y el año pasado fue un muy buen año agrícola. Creció al 5% casi la agricultura. Pero, sobre todo, a esos pequeños productores agrícolas. Hay cosas de más mediano plazo. Por ejemplo, estamos incentivando para que el INEAP investigue para esos pequeños productores. Aquí ha habido sesgo, ¿no? La investigación ha sido el banano, la palma africana el arroz, el cacao, o sea, que también lo producen grandes productores. Pero tenemos incluso como una forma de enfrentar la pobreza que buscar cómo mejores semillas, mejores cultivos para la gente, por ejemplo, que vive en el páravo, que trabaja todo el año, dos semanas antes le viene la helada y se le destruye el haba, se le destruye la arveja, se le destruye la cebada, se destruye la papita, etcétera, ¿verdad? Tenemos que desarrollar especies más resistentes a estos cambios climáticos para que la gente se quede en sus lugares de residencia para que obtengan mejores recursos, para que obtengan mayores productividad, etc. Entonces, también estamos trabajando en eso, pero eso sí es ya mediano y largo plazo. Eh, si bien es cierto, esas eh, propuestas también están marcando diferencias, sin embargo, eh, con las mismas comunidades de una organización, por lo menos de ejemplo, acá en la provincia de Chimborazo, la Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos y ERPE, hemos eh, también dado paso a la a, a dar el valor agregado a los productos en bruto. Si bien es cierto, Estados Unidos y otros países están demandando en toneladas eh, un producto estrella que es la quinoa orgánica, eh, nosotros también estamos dando paso a la al valor agregado, ¿no?, con esta compañía Sumac Life. Entonces queríamos ver también cómo están estas políticas con la agricultura orgánica y dando paso a, lo, a sí, dar valor estamos agregado. Estamos apoyándole eh, sí. la agricultura orgánica, creemos que ahí, tenemos inmensas ventajas y podemos tener nichos de mercado a nivel internacional. Y obviamente estamos apoyando todas esas empresas, sobre todo comunitarias, con crédito, incluso el Ministerio del MIE da crédito directamente, eh, asistencia técnica con el SECAP, etcétera para que se organicen y den valor agregado a sus productos. Entonces también tenemos programas, Natalie, no sé si pueda ampliar un poquito más. Y por si acaso en comercialización también estamos trabajando, ¿eh? los pequeños productores eh, lecheros los organizamos y reciben un... No en todos lados, obviamente, hay proyectos en SICCHO, hay proyectos en, ¿cómo se llama?, en Imbabura. En, Imb el... en, en Imbabura. estamos trabajando en todos en esos todo sectores, ¿no? Sí. Pero obviamente yo, no es que me cede memoria todos los programas que estamos haciendo, ya cada ministerio que tiene a su cargo... Esos programas, no sé si natalie nos puede ampliar. Sí, con gusto. Bueno, en, en todo caso, justamente el tipo de empresas comunitarias que tengan en agricultura orgánica, que generen valor agregado, son justamente el tipo de instituciones que el gobierno nacional quiere apoyar. Existen varios programas a los cuales eh, este tipo de, de, de empresas comunitarias podrían aplicar, eh, empezando desde el MIES, que tiene un programa muy lindo que se llama PRODER, que inclusive aquí ya ya le paso el micrófono a Janet para que te pueda dar mayor detalles. Y luego si exportan, hay, una, hay un programa específico Eh, que se hace entre varios ministerios y la Corpey, donde te pueden apoyar con cooperación técnica no remorsable, no tienes que pagar un centavo para mejorar la calidad del producto, para que puedas ver el empaque o ver cómo comercializas ampliamente. Entonces, eh, eso con mucho gusto se puede ayudar a todas las empresas comunitarias y más vale que bueno poder buscar alianzas en lo local que difundan estos nuevos fondos que se están abriendo este año. También Agricultura eh, tiene fondos también a través del CADER y del FIDA, dependiendo del tamaño de la... De la ayuda que necesites eh, y para qué necesites diferentes instrumentos eh, diferentes fondos que, le, que nosotros tenemos para poder apoyarte eh, digamos eh, sin que, sin, que, la, sin que, te, que tengan que poner muy poquito de contraparte la, la empresa eh, comunitaria no y eso sumado al tema de microcrédito y en microfinanzas estamos trabajando con operadoras secundarias muy cercanas de las comunidades para que también puedan acceder eh, con el tema de microfinanzas, aparte del banco nacional de fomento le pasa haciendo bastante bélico, en serio. Nuestra prioridad es, eh, son los pequeños productores. Nuestra prioridad es el agro y dentro del agro los pequeños eh, productores. Entonces, presidente eh, también estamos levantando todo un sistema nacional de calidad total para garantizar la calidad de nuestros productos. Por ejemplo, esa agricultura orgánica para que se llegue a tal nivel de confianza que si dice, es el instituto de calidad total, como se llame, que eso es orgánico, el mundo lo crea y lo puedan entonces comprar sin dudas, ¿verdad? Le estamos haciendo todo un sistema de calidad total que articule el INE, el CESO, una serie de organismos que estaban no solo desarticulados, prácticamente abandonados. A ver, aquí sí, Gustavo... Fíjate, quiere... eh, eh, quería referirme a una política que impulsamos de crédito en la provincia de Tunguragua y Chimborazo, precisamente como respuesta al problema del volcán Tunguragua. Esta línea de crédito es del Banco Nacional de Fomento al 5% de interés, es un total de 20 millones de dólares para créditos productivos, de los cuales 14 millones ya están en proceso de entrega, eh, y hay 6 millones más para crédito para pequeños productores de las dos provincias. Entonces agradezco por la invitación a estas preguntas, de, enfocado bastante ya que nuestra institución y principalmente quien les habla, Representa periodistas que realmente trabaja por el desarrollo y no simplemente en pensar en el aire. Muchas gracias. Calla cama, tío. Calla cama, Un gran padre. saludo. Jato, un saludo mi y, y, tía acá, Lucy. ¿Ah? Gracias, compañera Bélica Chela. Okay. Señor presidente, nos acompaña el compañero Olger Guamán, presidente de la comunidad de Palictagua. Bienvenido, Olger. Buenos días, señor presidente, y público en general. Mi nombre es Jorge Huamán, soy representante de la comunidad de Palitagua, la misma que ha sido afectada por el proceso eruptivo, y me siento orgulloso de representar a mi comunidad a pesar de ser una persona joven. Vaya vaya ocasión, una sorpresa cuando nosotros recibimos que somos beneficiados de unas casas, de unos terrenos. Han estado muchas personas aquí en la misma mesa que nos dan ofrecido y no nos han cumplido. Ahora, señor presidente, quiero decirle a usted que ha sido la persona que ha llegado, nos ha ofrecido y nos ha cumplido. Muchísimas gracias. Señor presidente, ahora que tenemos unas casas, tenemos unos terrenos, queremos unos recursos, queremos un crédito que nos facilite por medio de usted para hacer una reactivación productiva, hacer lo que nosotros sabemos trabajar, hacer lo que nosotros sabemos hacer, trabajar. Muchísimas gracias, señoras y señores. Gracias a ti. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge, primero agradezco tu agradecimiento, pero no hay nada que agradecer. Eso es plata del pueblo ecuatoriano, hemos cumplido con nuestro deber. y Por último, es trabajo de todo un equipo, ¿no? no no es solo mío. En todo caso, tus palabras reconfortan mucho y dan mucho aliento para seguir adelante, así que te la agradezco profundamente. Y sobre el programa de crédito, sí hay programa de crédito también para... O sea, junto con las casas, a lo que se refería, Holger, es que la reubicación eh, para esta comunidad y para muchas otras, este palictagua, no es solo casas para que salgan del volcán, sino terrenos para que puedan trabajar y no tengan que volver a trabajar en su tierra del volcán. Y hay hay también el programa de crédito para eso, o sea, es un programa integral, la casa, el terreno y el crédito. Entonces, pronto te llegará la información, Holger, pero eso sí está previsto. Y ayúdanos, porque había algunos mayorcitos que decían, no, no, yo me muero con el volcán, ¿no? O sea, no podemos vivir... Eh, seguir viviendo en la falda de un volcán de actividad, entonces eh, ayúdanos también con los mayorcitos a decirles que, que hay que, que moverse, hay que las nuevas casas, los nuevos terrenitos, ¿ok? Señor Presidente, el compañero Jorge Totoy, promotor de turismo comunitario. Bienvenido, Jorge. Bueno, muy buenos días, señor Presidente, compañeros de que nos acompañan. Eh, un cordial saludo de mi comunidad de Palistagua. Mi nombre es Jorge Totoy, soy coordinador de turismo rural sostenible en la comunidad una actividad que lo estábamos desarrollando desde el año 99, donde arrancamos y el volcán nos ha venido dando grandes molestias en estos momentos. Hemos explotado las cascadas que tenemos, el, los miradores hermosos, el río Puela y el majestuoso volcán Tungurahua con guías nativos de la zona. Eh, hemos acompañado con lo que es las granjas integrales, donde hemos estado elaborando nuestra materia prima, nuestros animales, nuestros frutales, para poder servir nuestro propio producto a las a los turistas, a las personas que nos han visitado, pero hoy se, se mantiene bastante afectadas. Entonces nosotros queríamos saber, al momento tenemos casas, tenemos tierras, ya que usted, por medio de su gestión, ya nos ha hecho llegar, pero nosotros hemos visto que hoy inicia una actividad económica más fuerte para nosotros, porque tenemos que movilizarnos, y no tenemos dinero para pasajes, y nuestra economía está bastante baja. Entonces, queremos reactivar esa actividad, Y nosotros hemos venido a hablar con el Banco de Fomento y en verdad nos hemos encontrado con algunos inconvenientes que son superables. Entonces, nosotros neta pregunta sería si usted, señor presidente, ha coordinado alguna equipo técnico que nos ayude a plasmar esos proyectos que nosotros hemos iniciado en un, en proyectos viables, ¿no? sostenibles para para nuestro turismo, o sea, para nosotros poder despegar, ya no queremos ser carga de, de nadie, o sea, yo sé que estar en prensa, entonces hasta nos da vergüenza ser los mismos, estar afectados, queremos despegar, ser personas dignas y hacer un cantón hermoso, que nuestro reto lo estábamos haciendo en Palistagua, tecnificando las cosas, siendo modelo, y eso es lo que nosotros queremos hoy. Y recibe, mi querido amigo, todo el respaldo del gobierno para aquello. No sé si haya programa específico de turismo, me parece que sí, pero quiero decirte una cosa, nosotros estamos apostando muy fuertemente al turismo, ¿saben cuánto ha aumentado el presupuesto en turismo para este año? se ha cuadruplicado de 8 millones a 32 millones. Cito sobre que un río porque en un periódico. Y el presupuesto actual eh, el presupuesto actual de turismo para el 2008 es 32 millones, lo cual significa que se triplicó porque antes de 8 millones, le puedo mostrar el recorte, ¿no? Sí. Entonces, por ahí hay que seale algunos a dividir y a multiplicar. En todo caso, eh, se ha cuadruplicado. El, y la gran mayoría de esos fondos es para unidades productivas, es decir, unidades turísticas alternativas, pequeños negocios turísticos, guías turísticas, etcétera. Ese es el plan general que tenemos y que debe llegar a la Sierra Central, a Tunguragua, a Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi. Pero también me parece que hay planes específicos de reactivación turística para la emergencia. Ahí te va a explicar más, Natalie. para que ustedes puedan armar sus propios proyectos eh, turísticos. Entonces, yo le puedo poner en contacto con la persona que maneja el tema, si quiere después le doy el teléfono y para que usted converse con la persona, ¿ya? Eh, muchísimas gracias, en verdad para nosotros es alentador porque nosotros fuerte la, la... Flora y la fauna que tenemos allá, la hermosura, está allá. Entonces es la pregunta, nosotros estaríamos tendríamos que reasentar en la unidad productiva de releche, que ya lo tenemos, que tenemos acceso al volcán El Altar. Entonces, nuevamente, pero ya con una tecnificación, porque nosotros empezamos a tecnificar allá y nos hemos quedado en el camino. Entonces necesitamos nuevamente arrancar y qué mejor que vamos a tener el aceramiento de ustedes. Esa es la, la mejor noticia para nosotros, en verdad, y toda la gente de allá. Ahora tenemos un programa que es eh, específico para Tunguragua y Chimborazo para reactivación productiva es un programa a 10 años plazo, al 5% de interés, con créditos hasta 50 millones de dólares, con seguimiento a los programas con técnicos por dos años, con dos años de gracia para empezar a pagar el crédito, es decir, tienes posibilidades de tener apoyo de técnicos, sea para actividad turística, agrícola, pecuaria, comercial e industrial. Es decir, ese fondo es el que me refería de que, Están ya 14 millones en solicitudes del fondo inicial, cuenta con 20 millones de dólares. Así es que ahí hay posibilidades de crédito, asistencia técnica y seguimiento. Bien, pues, no me queda más que agradecer y que Dios os bendiga. Y ahora sí podemos decir que vamos a ir en paz. Gracias, señor presidente. Gracias, Jorge. Señor presidente, nos acompaña la compañera Anita Aguamán, presidenta de las organizaciones juveniles del Cantón Guano. Bienvenida, Anita. Mi admiración para usted, señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador y para todos los que nos están escuchando en todo el país. Señor Presidente, en representación de la Corporación Parlamentaria de Desarrollo Integral de guano Corpagua, que es organización social constituida legalmente, que viene desarrollando proyectos de desarrollo en beneficio y fortalecimiento de la familia. En este, en este momento tenemos un proyecto productivo y que en la cual estamos a cargo como joven, como mujer, del sistema de producción pecuaria de porcinos mejorados, en la que gracias a la gestión propia de nosotros los ciudadanos guaneños, en la que estamos los jóvenes, hombres y mujeres, nos han apoyado las instituciones, en la persona del señor Mariano Curicama, y de la misma manera nos proyectamos con este proyecto a crear fuentes de trabajo para los jóvenes y para también evitar la migración, que es un problema gravísimo que se viene atravesando nuestro país. Y de la misma manera también el objetivo por lo cual es evitar, le vuelvo a recalcar, la migración de la juventud en especial de mi cantón, que es Guano. También como nos encontramos afectados por la erupción del, del volcán Tungurahua, sabemos y tenemos en cuenta nosotros los jóvenes que ya se vienen deteriorando nuestras tierras productivas, agrícolas y ganaderas. Y para ello es la razón que nosotros como jóvenes hemos tomado la de que este proyecto de la producción de porcinos es una alternativa para seguir generando fuentes de empleo y por lo tanto seguir evitando la migración de nuestros jóvenes. Como también los eh, el mencionado proyecto agrupa a 19 asociaciones con 550 socios y socias directos de las comunidades y de las parroquias, que representa aproximadamente a 2.600 beneficiarias de este proyecto por el momento, señor presidente. Eh, también está distribuidas en ocho sectores del Cantón. Señor presidente, como usted puede ver, esta es la primera etapa de quienes nos han apoyado y por lo tanto, la finalidad de como mujer, de como joven representante de mi cantón y de las organizaciones sociales, es está encaminada al proceso de la industrialización de nuestro producto. Y para ello queremos solicitarle a usted muy respetuosamente para que nos ayude con la maquinaria para el debido proceso de la industrialización, del procesamiento de la materia prima, del producto que lo vamos a producir. Y por, lo, por ende, también con todo esto, señor Presidente, lo que queremos es fortalecer a la cultura, ya que por historia nuestro querido Cantón Guano, la, el tradicional plato típico y exquisito es la rica fritada y las cholas. Por lo tanto, señor Presidente, le invito a que nos peguemos Unas cholitas y una fritadita en mi querido cantón, señor presidente. ¿Ves a qué son las cholas de Guaneña o no? ¿Sí sabe, Emilio, o no? Este es pelucón, Emilio, solo se me va a Miami. <risa> Nunca iba a comer cholas, aguano. Ah, qué salchiche, qué... Cholas son unos pancitos con mermelada riquísima y como empanaditas, ¿no? Uh -huh. Rellenitas, deliciosas. Emilio es pelucón, pues este me conoce... Eh, <risa> Solucón, Saip, ¿no? <risa> a ver, gracias, ¿no? Mira, para eso hay crédito. Hay crédito, pidan un crédito del Banco de fomento Existe crédito, existen fondos para esa clase de proyectos, para que puedan industrializar los cerdos, ya eh, hacer embutidos, etcétera Entonces, hay todo el apoyo para eso, mi querida amiga. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. Muy bien, que tan joven seas empresaria ya, y Estamos empresaria comunitaria. Adelante, tengan todos sí. nuestros respaldos. Te insisto, o sea solicito un crédito del Banco de fomento te puedo asegurar que lo vas a obtener, ¿ok? Y yeah. con eso compra maquinaria y pueden industrializar eh, los, los cerdos, ¿no? Yeah. Y señor presidente, para complementar, eh, también quisiera saber con respecto a la comercialización de nuestros productos, de nuestras zonas en especial, o sea, ¿cuáles los planteamientos que usted está eh, generando para nosotros? O sea, ¿cuál es? Para la comercialización... Sí, amigo, se va a inaugurar el sistema de compras públicas donde se va a dar prioridad al producto nacional y de pequeños productores. Y eso va a ser un inmenso avance. Obviamente estamos trabajando también diferentes mecanismos para mejorar comercialización. Pero básicamente es almacenaje, básicamente es acceso más directo. O sea, el proyecto en mediano plazo es solidariado. ¿Cómo va eso, Nathalie? Un ratito. Un ratito. Pero te insisto, esas cosas toman un poquito de tiempo. Aquí el sistema de comercialización estaba destrozado en el país. Natalie. Bueno, si, si usted, depende de como usted quiera comercializar el tema porcino. Sí, Pero, Presidente, tenemos un nuevo programa con eh, eh, las redes de comercialización para que puedan poner productos eh, comunitarios y de microempresas. Es una perda Mi, especial. Milagro, y empezamos con el plan piloto. No, este es otro. Este ¿Otro es ¿Otro más? Es otro programa en el que... Eh, tenemos el apoyo específicamente de la cadena de mi comisariato para poner una percha específica para todos los productos comunitarios y de, de microempresas, eh, con una etiqueta especial. Entonces, Estamos trabajando de, en eso. Depende de qué quieras, ¿no? De, de, de cuál es el producto final, así que luego conversamos y vemos cómo te podemos ayudar para dónde podrías poner tus, tus productos. Usted se ha visitado Guano, Emilio. Sí, presidente. Sí. Mire las lindas jóvenes que hay en Guano, pero sí conoce la momia Guano, ¿no? ¿No conocen? ¿De qué se ríen? ¿No conocen la, la momia de guano? ¿En serio hay una momia? Un monje de 500 años ahí, ¿verdad? Con un ratón. Una maravilla. Ah, yo creía que aquí estaba la momia. Perdón, pero Señor alcalde, ¿cómo está? Perdón. Ya. Te vaya a visitar, vaya a visitar la taradita. No visitar, eh, invención de un guaneño. Pero eso sí hay que tener mucho... Yo le dije lo al gobernador que vaya a chequear toda la parte de seguridad. Pero está bien que haya esa inventiva, ¿no? Hay taravita y momia, hay fritada, hay cholas, hay heladerías, hay las alfombras más bellas del Ecuador y del mundo. Se trae una alfombrita en vez de irse a Miami y hacer esa compra medio runa que usted hace, ¿Ok? Gracias, presidente. Gracias, Anita. Su despedir. Bien. Quiero hacer mi extenso de agradecimiento de gratitud a usted y y espero de que siempre Eh, los jóvenes estaremos haciendo hincapié por la, de, la auténtica democracia y por la autonomía mismo participativa, y para ello cuente con la participación de los jóvenes, porque para ello estamos los jóvenes para proponer y también para protestar. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Anita. Señor presidente, nuestro compañero José maldonado de inmediato con la traducción para los hermanos de los pueblos Kichwa, nos acompaña a esta hora. Gracias. Sí. Y manaja, y manaja, ya, ya verás que va a empezar a molestarme con algo eran y manas y manas eh te me chaupino ya eh, lo había lo había apostado que me iba a sacar el 3 a 1 en cara ya Ari Ari Jackie <risa> En el estadio Banco del Pichincha o sea, todo, a... todos esos equipos pequeños se engrandece en contra de un equipo como MLS es difícil algunas veces ¿no? Pero ahí está ya. Ya, ya. pero sinapi ¿sí? <risa> ¿sí? MLS U y Barcelona 15 sin amiga Arnimi, Arnimi. Sabía que iba a molestar, compañero. En todo caso, ya no voy al estadio porque ya me dijeron salado la última vez. Arjime. Y es verdad. Fue a ver Ecuador-Venezuela, hasta Venezuela no gana en Quito. Yeah. Fue a ver MLEG Internacional, nos gana 2-1. Fue a ver MLEG Liga, tres menos partidas y nos ganan por pena. Ya no voy al estadio. Arjime. Encima se me carga mi mujer por ir al estadio, así que... Arnimi, que... El Olmedito, felicitación al Olmedito, equipo pobre pero honrado, no, un <risa> orgullo nacional el Olmedito. Le ganó al campeón argentino, 1-0 aquí, muy bien. Suma <risa> mi Canima, allá que Kim Baguarmy, Chucán. Espero que bien. Arejo, no es mami, Iguaguacona. Ahí a Jimmy, Quito y Cancuna. Y topi, Ari. Ah, ña, ña. ¿Y lunes y martes, canca Miami, picar cangi, o salina? <risa> salinapi, salinapi. Salinapi, si, ¿más Miami? No, yo... ¿Qué hubiera? Ah, ña, eh, Y por si acaso es la casa que la Marina da al presidente, yo no tengo casa en Salina, ¿no? Ah, Oiga, ña, pero ¿todiste esos pelucones que juraron con las banderas de lucha que jamás iba a volver a Salina? Hubiera visto los edificios, esos aniñaditos, toditos prendidos. Ah, un mele le duró la rebeldía a los pelucones. <risa> y le insisto, mientras más dicen no vayan a salir, a más gente va a salir. Ah, ¿eh? que siga nomás diciendo eso. Suma <risa> mican, alimican, shinakañu kanchika kunanmi William Grinchin, ukanchi jactapuixa kimatasu rescata semana. Kunan kai penipepi suma jactapi ashtaka ministro kunamikan y suma guarme ministro kunapa sonacho. Ari suma <laughs> warmi Ari mi k. <conga. laughs> I chaymantami kunan kan yukanchi jacta puxaka kaimanchamuska i albergue nisqata kungapa wasi kunata kungapa i eh, alpa Ari Ari Ari tuk Recien alimenticia medicamentu Ari chaychina tukuy kunata mi yukanchi jacta puxaka kubri. China kasuna hataripa kamaykar i mas uraxaniqataq pacta chicumi. China mi yukanchi jacta puxaka saballo punja ambatupi karka. Ambatupi kaspamipayka Hipamanka ñachimboman rika chinapas chaianga mana chai i u xarkacho Domingo punjaka guarandapimi karka suma karnaval tiar kaning kanka pájaro asulta up pikangui o mana i mata ami kan Emilio pájaro azulta Pierrekangi mana. Man, oh, no. no, Johnny etiqueta azul, esa es otra cosa. Uh -huh. eh, eh, eh, Pelucón. Añimican. Hipaman, niúcanche ya que la puse acá, la mananichka man mi rirca, chay suma, suma, raimimi tiang nirca. Lunes martes, niúcanche ya que la puse acá, manna a Miami mancho rirca, salinas man mi Ari, tuku ya Wawakunawan Guarmiwan, guawakunawan, Ari y prigiduwan. To... Ari, ari, ari, suma guarmi, Brigitte, ari, suma guarmi. <laughs> <laughs> Miércoles punta niu canxi jakta puxaca nià carondel eh, pimi carca, chaipimi tukui tutamanta jancarca, i nià chunga xugoraz kakpika niu canxi jakta puxaca tiburong nixkamanta eh, izkumpata gishkai musuk decreto nixkatami ali xiskata rixi cirka. Chaipimi, chaixina, xai -chai decreto tukuita ali xikuskata nirka. Hi -hip Hipamanka, ministro de transporte nixkauami, chaixina parlarka, chaica chusku guata xamokuna ima rurrana mantami parlarka. Kipamanka kai tugiasca manta, urko tugiasca manta, ima rurrana kuna mantami, eh, paslarkapas, xaixiname niucantxi jacta puxaca, tukui tukui miércoles punja Jankarka. Jueves punja niucantxi jacta puxaca, radio quito nixkamami rirka, xaipimi Miguel Ribadena era guampas, Ana Maldonado guampas, paslarka, sumak paslai mi carca xaipi nirka, xaipika tukui ima tapuska kuna tami kutichirka. Quipaman, carondeletvang mi rirka, xaipimi semplades nixkauan, paslarkurka, im Nya txunga xugoraztokuk pika, mitxamantami astauan imaxina rurana kuna manta parlakurka. Chaipimi jakuan mitxata rurana taka txarintximi nirka, txaitami argichina kantxinirka. Nya txixikak pika, inekuang mi parlarka, txaisina japa balikupuska manta. Nyukantxika kaiwa zarungu ataka xug porcento niskatajami miratxiska nirka. Biernes puntxaka, nyukantxijak tapuxaka, puen bomang mi rica. Chaipimi konezup niskartan dariuan... Eh, chaipikarka chaipimi imagina nyukanchi eh, suma yachana wasita alichinamanta kurka wakin rimaykunaka sumamikarka neka xukunapika astawan pars la pars la kunakanximinirka kipamankhi akitomanmitirka karondele wasipimi contratacion publica kamachimanta paika astawan imagina alichina kaskata parla arka I, manka, chishika, celular kunamanta astawan parla ka imagina cheita alichinakanchi Eh, celular eh, empresazauna mu paka kai pizakerringa, Man munapakka pai kunaka ringamen irka. Xinappi zuuka astauan kulkiami chakinna kan nelka. Izaba punja ukantsi astaka ministro,ministra Kunauan mi kai pikan i ukantsi jakta Pexaka mai kuxiliami kai pikan. Xinaka, Taitaunana mamakunat chaai sin, ukantsi kunata, mana pa kaspa, mana upa tukuspa, tukuita wijzen. Chinaka <risa> taita <risa> kuna mama semanami shuk yak tamanta chamushu. Ojala kai semana suma y resultado charicho y chenta nyukan si yak tapucha kuxi diamikanga. Taita kuna Gracias Emilio directamente desde Penipe con la 55 cadena radial. Gracias José. Muy gentil. Eh, Podría apostar que iba a sacarme en care 3 a 1, pero Señor presidente, qué sí somos los de Melecita generosos, ¿Usted cree que le vamos a ganar en el Banco del Pichincha Barcelona? No, habrá sido una desconsideración. Hay que darlo, hay que darlo nomás que ganen ahí. <ríe> Señor presidente, para finalizar, siempre ratificamos alguna inquietud para cerrar con un mensaje importante para el pueblo ecuatoriano. Eh, lo más eh, positivo que podemos resaltar de estas emergencias de la sierra y la costa que hemos vivido es habernos reencontrado aquí con un equipo de ministros con usted al frente y con muchísimos ecuatorianos que descubrimos que la solidaridad, en el cambio profundo que se hace llegando con amor a cada población, está el verdadero cambio de esta revolución ciudadana que usted dirige. Y eso es mucho más importante que mil palabras que se dicen en otros medios. Así es, compañero. Bueno, gracias. Bueno, tenemos otra semana de trabajo. Le insisto, confíen en que el país está avanzando pese a todos los problemas, pero mejoramos día a día, ¿no? estamos haciendo un arduo trabajo, compatriotas, eso es lo que menos se ve. Esto se va a ver, las casas, los albergues, pero ese trabajo día a día, por ejemplo, para racionalizar el Estado, para reinstitucionalizarlo, para hacer las leyes que significan cambios estructurales, institucionales, para modificar toda la estructura del Ejecutivo, que era un caos, 28 instituciones adscritas a la Presidencia de la República, consejos, secretarías por todos lados, entonces ya lo estamos organizando en, en sectores, ¿verdad?, la regionalización del país, todo eso, tal vez, el más largo trabajo no se ve, pero es muy importante, si un Estado eficiente, el país no puede salir adelante. Lo que menos somos centralistas, ¿eh? para nadie se le ocurra pensar que no se necesita un Estado central, lo que pasa es que ese Estado central debe ser eficiente, y estamos luchando para eso. Tú mencionaste la emergencia del litoral, también está marchando bastante bien esa emergencia, menos bien tal vez que la de aquí, porque... Aquí lo que sí se ha ganado es mucha experiencia, ¿no? Los COE, los comités operacionales de emergencia, funcionaron muy bien, donde entran los eh, gobernadores, entran los alcaldes. En el litoral, como no han funcionado antes, pues costó un poco más trabajo articularlo, pero de todos modos ha marchado bastante bien la emergencia en el litoral, eh, se atendió bastante bien las diferentes regiones, ya se están haciendo trabajos de reconstrucción y felizmente las aguas han bajado bastante. Pero un inmenso abrazo también a todos los compatriotas damnificados por las lluvias en el litoral, y en algunas provincias de la sierra también, cuidado, que en Azuay, Loja, también hubo problemas. Y se cumplieron 30 años de la muerte del señor de América. ¿Quién es el señor de América? JJ, Julio Jaramillo. No, que se sí. esas cosas, no, no. Sí, no, sí, pero... Sí, sí, se le gusta a JJ. Claro. Ustedes sí. saben lo conocido que es JJ en Uruguay, en Venezuela, Yo me quedó impresionado cuando voy por allá, lo adoran. En México y Venezuela también. Y en Uruguay también, increíble, increíble. Así que, a recordar a Julio aramillo amar lo nuestro, a amar el pasillo... Amar esos valsecitos criollos Amar esa... ¿Usted sí sabe el el romance criollo Para una niña guayaquileña? ¿Sí la sabe o no? Usted no es guayaquileño ¿De dónde es usted? Nací no, en no, Guayaquil pues, ah, eh. pero, nah, Por eso le pasa porque está mucho tiempo en Miami Romance criollo para una niña guayaquileña Una maravilla canción Bueno, compatriotas A seguir adelante Vamos a entregar esas casitas Aquí en Penipe para los ramificados del Tunguragua Inaugurar los albergues a entregar las tierras también y se están haciendo muchas cosas y gracias a Dios bien. En todo caso es una muestra del cambio de época. Tengamos fe que si seguimos juntos vamos a seguir adelante, vamos a tener esa nueva constitución, vamos a triunfar todos juntos en el referéndum, enterrar por siempre la larga y triste noche neoliberal, la partidocracia, las mafias que durante tanto tiempo nos dominaron y tener para siempre y por siempre esa patria de todos y de todas. Recuerden, desde el 15 de enero del 2007, la patria ya es de todos. Hasta la victoria siempre, como la victoria siempre, señor presidente. Agradecemos a todas las emisoras que nos han acompañado a esta hora en distintas provincias del país. Muchas gracias, hermanos y ya, ecuatorianos, con y será hasta la próxima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 Diálogo con el Presidente.